El éxito es la capacidad de ir de un fracaso a otro sin perder entusiasmo. Winston Churchill Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos de nuevo a otro programa, bienvenidos al tercer y último capítulo del monográfico especial de Arjen Anthony Lucassen, sobre todo conocido por su banda, su proyecto Aireon. Y como no, no podía faltar aquí de nuevo en este tercer capítulo, pues bueno, en este camino tan maravilloso que estamos haciendo. Eh, ...de José Gallardo... ...que nos acompaña de nuevo... ...para finalizar... ...pues esta épica historia... ...de este personaje tan importante... ...así que José... ...un placer que de nuevo estés con nosotros... ...el placer es mío Kike... ...ya casi de la familia macho... <risa> ...así es... Eh, ...bueno eh, hemos eh, escuchado... ...pues lo que podía haber sido... ...el camino anterior recorrido... ...con Lucas en esa década... ...del, del 2000 hasta el 2010... que empezó con Star One, con ese primer disco, ese Space Metal de Star One, y finalizó pues, con el segundo disco de Star One, y hasta este momento, el último disco editado con ese nombre, con ese proyecto. Hemos escuchado pues, el que hacía de nombre para el disco, ese Victims of a Mother Age. Y bueno, eh, nos quedamos, José, yo creo, en una década, la anterior que había puesto, por decirlo de alguna manera, a... Anthony Lucasen y sobre todo a su proyecto Aireón pues en letras de oro, ¿no? en el panorama mundial metálico eh, lo habíamos dejado pues, posiblemente en su década más maravillosa en el aspecto musical y en parte comercial y también dejamos un poquito la puerta abierta diciendo que qué sorpresa nos podía deparar pues, en esos momentos que podía ser Anthony Lucassen como, como músico, como personaje y bueno, y sus distintos proyectos Y también, como dijimos, pues nunca podíamos imaginar lo que iba a llevarnos esta siguiente década. ¿Y quién iba a pensar, no aunque en un principio vamos a hablar un poquito pues, de esos proyectos que empiezan tanto en el 2011, 2012, 2013, que son proyectos en solitario y otro trabajo de Aireón, pero cómo íbamos a pensar que Aireón iba a ser parte... de tu vida es algo increíble no en ese 2010 2011 que es donde dejamos ese programa anterior José quién iba a esperar lo que iba a venir eh? eso en la vida me lo, me lo podía haber imaginado y mira que después de la, la década anterior esta que estás comentando de, de alguien lucas en que es mi, mi favorita yo estaba vamos hasta arriba de aire eh, star one escuchándolo todos los días y... Y sí, efectivamente, ya, ya entraremos en detalle, pero, pero quién se iba a imaginar Ahora yo creo que, eh, y, igual tú estás de acuerdo conmigo, en la, en la década 2010-2020 También es un poco de eh, a ver qué, qué más hacía Había una gran expectación con alguien y, y no estaba la cosa fácil, la, las cosas como son Después de discazos como el, eh, el Human Equation, el 0-1 Y, y el segundo de, de Star One casi de seguido, ahora el listón estaba tan alto que algo diferente tenía que hacer, creo yo. No sé qué opinas tú. Pues eh, yo creo yo creo que eh, no íbamos a esperarnos lo que iba a suceder, sobre todo empezando la década de los 10, ¿no? de los 2010, Porque, como hablamos anteriormente, eh, Lucasen, eh, durante el 2000-2010, él siempre había querido poder realizar un proyecto en solitario y siempre, por unos motivos u otros, eh, se le iba de las manos el proyecto y terminaba siendo o algo de Star Wars o algo de Aireon. Y bueno, si miramos un poquito cómo ha sucedido desde esta perspectiva de pasado ya, porque vamos a hablar pues, ya de 10 años, estamos en el 2020, pues ya son 10 años, otra década. Eh, sobre todo mirando que empieza esa tercera década, esa última década que vamos a hablar, eh, empezando con un proyecto en solitario, con este Lost in a, eh, in a New Real, en este mm, trabajo en solitario, pues menos iba a esperarme yo de lo que iba a suceder en esa década, ¿no? Así que yo creo que esta década de la cual vamos a hablar, eh, José, me da la sensación de que es la de la estabilización por completo, la de que Lucasen como músico ya es alguien... con un nombre, ya no solo de oro, sino yo creo que ya es uno de los personajes más respetados del metal europeo. No vamos a decir mundial porque, por ejemplo, en Estados Unidos es un personaje pues, que pasa un poquito desapercibido, pero en países como América Latina, Europa, incluso Australia, hay países donde Lucasen ha llegado muy lejos y se ha hecho un personaje mundial. Y yo creo que el nombre de Aireón, sobre todo, no se sé sitúa en este... Eh, en esta cosa estás de acuerdo en lo que voy a decir pero me da la sensación de que realmente eh, Lucasen como personaje ya es algo más allá de un simple músico ya es pues prácticamente un considerado un rey midas de, de la música. ¿no? Y más hoy en día, por decirlo de una manera, que estábamos en una década súper complicada, donde no se vende un disco, donde tocar en directo y que tú llenes una sala si no eres un gran nombre te cuesta llenar estadios, te cuesta llenar medias salas. Y sin embargo el nombre de Anthony Lucasen, el nombre de Lucassen es garantía de éxito. Absolutamente, es que yo creo que se convierte en una entidad ya eh, superior, digamos, a, a la media y, y es lo que decías también un poco, en el mercado este musical en el que es difícil vender discos, vender entradas de conciertos y tal Él siempre eh, le da una vueltecilla de tuerca y busca cómo hacer su material eh, más atractivo para, para sus fans no, no solo la música, por supuesto, pero... él pone mucho cariño y mucho cuidado en firmar eh, una pila de discos en eh, hacer ediciones así mucho más bonitas cuidadas edición limitada tal y y claro eso los los fans como yo que somos a muerte eso lo, lo apreciamos un montón y, y aparte eh, otra gente que puedan ser a lo mejor fans de, de artistas que han salido en sus discos dicen hostia este hombre Eh, hace algo que no estamos viendo en, en otros artistas, vamos a ver qué pasa, y, y compran, se interesan y tal Y para conciertos, es que desde que empezó a dar conciertos este hombre con el, con el directo de Star Warner Live on Earth eh, Cada vez que abre eh, la página web para comprar entradas para conciertos es lleno absoluto, hay colas, se agotan, tienen que eh, hacer pases extra en conciertos, en fin Esto, vamos No creo ni que se lo imaginara él pero, pero bien hecho Muy bien hecho por su parte Efectivamente, bueno, como ese tema Del tema de los directos eh, no nos lo Podríamos esperar ni siquiera Lo que iba a venir Hasta más adelante, eh, José Vamos a empezar, pues bueno, lo que es Ese primer paso que da en ese 2011-2012 Tras sacar pues ese disco de Star One Y es un proyecto en solitario Por fin, por fin Lucasen hace lo que estaba deseando desde hacía pues, prácticamente 15 años casi que llevaba eh, con ganas de poder hacer un proyecto en solitario de hacer un disco pues, más intimista, más personal y eh, saca este Lost in a, in a New Real que a mí le, la sensación que me da como disco a pesar de ser un hombre este Lucasen que todo lo que toca ya lo convierte más o menos en oro Con este trabajo, sin embargo, nos da otra sensación, ¿no? Y es, no deja de ser el Lucasen de siempre, sin embargo, eh, nos da la sensación también de que no le importa pues que continuar haciendo proyectos y trabajos que no tengan un éxito masivo, que no sean discos realmente para vender, para, eh, por el poder económico simplemente. Y yo creo que lo empieza demostrando pronto Con este trabajo en solitario, ¿no? Que él saca como Arjun, Anthony Lucasen. ¿no? Y aunque es un disco que continúa teniendo pues los mimbres y todos esos eh, parámetros que nos marca el, la seña de identidad de grupos o de proyectos como Star One o como Aireon, sí que nos da nos da eh, la sensación de que este trabajo, incluso entrando en todos estos parámetros que estoy diciendo. Es otra cosa y está enfocado eh, de una manera completamente diferente ¿No te da la sensación de que cuando saca este disco, Lucasen, le da igual en el fondo lo que ocurra con este disco? Que sea un auténtico fracaso, que no, que le da absolutamente igual ¿Quieres saciar ya su inquietud de por fin poder sacar ese disco en solitario y quitarse esa espina de encima? Vamos totalmente de acuerdo, Kike Eh, yo yo sé que a él le gusta cantar, él sabe que no es un gran cantante, pero eh, él siempre tiene material y a él eh, una de las cosas que más le gusta es poder cantar él, ¿sabes? Y en sus discos con, con Aireon y tal eh, lo hace a, en cierta medida, en su proyecto en solitario anterior que cantaba él todo el disco también, pero eso fue hace ya una pila de años y yo creo que eso se lo quería quitar de en medio, se lo quería sacar de, de dentro, básicamente. Y no sé Yo, yo creo que, que él hizo un poco Algo que quería sin, eh, Como tú dices, sin mucho miramiento A ver qué iba a decir la gente y tal Pero un poco sí, ¿eh? porque También lo, lo quiso hacer eh, Un poco atractivo Por ejemplo con el narrador, Con Ruger Howell Que, que es el, de, el malo de Blade Runner Para los que no lo conozcan por el nombre Y, y aparte eh, Por el otro lado quería hacer también un poco de De buena obra, buena acción Invitando a un cantante que, que era un fan suyo Que era Wilmer Mervalbrook mm. eh, Que no lo conocía ni el gato Y, y lo invitó para hacer los coros en, en el disco Pero en fin, eh, parece que Es un poco extraño, Quique Porque por un lado parece que La música que ha hecho él eh, Que ha sacado en ese disco Es lo que él quería hacer Sin importarle mucho Si, fue, u, si iba a ser un éxito o no Pero digamos que lo, lo decoró lo decoró un poco al final, creo yo. Sí, bueno, eh, una de las cosas que más marcan este disco, José, yo creo que es importantísimo, es que a pesar de que es un disco en solitario, no estamos hablando de un disco como el que editó eh, a la primera vez, no como el Pulse of Sorrow's Wave of Joy, porque aquello era un disco completamente independiente que no tenía nada que ver con temas sueltos. Esto es un disco que entra, curiosamente, dentro del mundo aireón Y es más, eh, forma parte incluso de toda la cosmología eh, que estaba creando él en discos anteriores de Aireón, ¿no? Incluso sale la idea, sale la idea de uno de los temas que estaba en el 01011001, ¿no? Eh, como es el tema de eh, Truth Is Here. Y por tanto, uno de, de los intereses que tenía este disco, sobre todo, es ver. Pues la importancia que tenía esta historia dentro de este mundo Aireón y que lo hacía súper llamativo, ¿no, José? Sí, así es, así es. Sí que, sí que tiene esa conexión y, y ese interés por ese lado y, por supuesto, es, es algo totalmente diferente a, a su proyecto anterior. Eh, pero sí, tiene, tiene algunas cosas comunes en, en mi opinión, no, no en lo musical, claro, eh, pero en... En la estructura que eh, No sé si me explico muy bien Tú tú coges y escuchas el Pulse of Sorrow Y dices, mira, está está bien ¿Sabes? Eh, pero me aburre un poquillo Tiene canciones, y lo escucho, es lo que decíamos la otra vez Si lo escucho todo de seguido Se me hace un poco pesado A mí me sigue pasando un poco Con, con el Lost in the New Real Y mira que tiene temazos ¿eh? Y, y es algo totalmente distinto Al Pulse of Sorrow y tal Pero... No lo puedo evitar y, y me duele porque soy fan de, de Alien y todo el rollo, pero <ríe> es lo que hay, macho. Pues mira, eh, vamos a hacer una cosa. Eh, antes de desarrollar un poquito el disco, un poquito el concepto y lo que opinamos de, de él, vamos a meter uno de los temas ya, uno de los temas que contiene eh, este, este trabajo, este Lost in a New Real, y es el tema e polis ¿vale? Eh, podríamos decir que este tema, eh, pues bueno, eh, lo... ...lo mete dentro de ese concepto que él crea... ...hay que decir que, bueno... Richard Auer sale como un narrador de la historia... ...es más que nada una especie de consejero psicológico... ¿no? ...de uno de los personajes que está en la historia... Porque se ve que es un personaje que está hibernado durante muchos años y sale en un nuevo mundo, ¿no?, en una época futura, y para él adaptarse a este nuevo mundo, a esta nueva vida, pues Richard Hauer eh, actúa como una especie de consejero psicológico para adaptarse a esta nueva vida, ¿no? José, más o menos sería así la historia en principio, ¿no? Sí, así es. es una persona que se queda en, digamos, letargo... Eh... No, eh, sí, en preservación criogénica de esto congelado y lo despiertan en el futuro y todo ha cambiado. Y, y como tú dices, eh, eh, Rutger es el, como el doctor o algo de esto y es el que, o psicólogo mejor, que has dado tú en el clavo ahí, mejor, eh, es el que le guía un poco para que se adapte a, a los cambios del nuevo mundo y, y, y lo lleva un poquito de la mano eh, durante. esa etapa de adaptación pero sí, sí eh, es exactamente lo que tú has dicho, vamos Pues bueno, vamos a escuchar este tema, este Epolis y la gente se dará cuenta de que tiene ciertas diferencias sobre, por supuesto, proyectos como Aireon o como Star Wars, pero en el fondo, en el fondo, sigue siendo el mismo, ¿no? La identidad de, de Lucasen está presente como prácticamente en todos los proyectos que él toca, ¿no? Porque tiene un estilo es que es tan definido, no está tan presente esta marca de la casa. que es imposible que se lo quite de encima así que vamos a escuchar este poli si quieres y continuamos un poquito pues metiéndonos en este mundo del Lost in a New Real ¿te parece bien José? vamos allá Kike Internet Travel ¿Sí? 818 The frog, The Fabulous Uncensored Free Unloaded Uploaded Two Thumbs Down Digital History and a Memory State Wicked Wicked Copyrights Hacked No Matter global activity, secretly martyred to the max. Orwell wasn't a bad guy. He was hot. And he was on. Old days on the digital seas. It was a time when virus ruled the waves. I remember the old days People did as they please. There were no moves. was dead. We could not wait. Tomorrow was too late. I remember the old ways, sharing files on the net. I my Reducing this world to a dull and selfish place. Eh, a la hora de estructurar este disco, es muy curioso, porque aunque sea un concepto, eh, José, es un concepto, como estamos diciendo, metido dentro del mundo aireón, metido dentro de, sobre todo, S01011001, eeeh. Es curioso porque él decide hacer doble CD, tiene un, una, un, un. doble contenido, y en el primer contenido mete, pues lo que sería todo el concepto de historia. Sin embargo, eh, tiene una especie de. de bonus track, en este caso no son bonus tracks porque están dentro del CD, o sea, está dentro de lo que es el concepto de disco, pero mete una serie de temas que están fuera de ese concepto de historia, y, pero sí que tienen algo que ver, ¿no? Y lo mezcla encima con, con versiones. Es curioso ese CD segundo, cómo eh, le da una vuelta de tuerca y... creo que lo hace a este compacto, a este nuevo trabajo que editaron en ese 2012, Lucasen en solitario, lo hace para mi gusto súper atractivo, ¿no? Esta forma de enfocar este este punto de vista, este doble CD, ¿no? Sí, sí. Además es que yo creo que que es un poco, eh, como decías tú antes, él saca esto porque le gusta y, y no no se preocupa demasiado cómo va a ser recibido, así que es como que incluso la estructura y la selección de, de canciones y las versiones y tal le sale, le sale del alma, no es algo que, que sea algo puesto para que tenga éxito o dirigido a cierto público se nota que todo, todo, todo lo ha hecho como, como a él le ha salido y, y, y eso es lo que eh, en teoría o en la práctica misma lo hace también eh, más atractivo porque En, en otros discos y otros proyectos de alguien sí que hay un, un digamos una, una estructura más marcada de la que no se puede salir y tal. Y aquí pues se salta a la torera en, en varios aspectos todo lo que viene siendo la estructura y eso es algo nuevo eh, en ese aspecto para los fans también. Claro, y bueno, Y también es un trabajo donde las influencias, sobre todo sesenteras, setenteras, dentro del progresivo más rock eh, y menos metalero, e eh, incluso del pop de grupos, como dijimos en programas anteriores, tipo Beach Boys, The Beatles... Eh, todas esas influencias yo creo que en este disco se ven mucho más que nunca. Ya ves, incluso mira Con la, con la canción que hizo de, de single Y sacaron el videoclip La de Pink Beatles in Purple Zeppelin eh, esa, esa misma canción es, es un ejemplo perfecto de esto Él coge y eh, En el punto de la historia de, Del disco este, ese es el momento En el que descubre el personaje Que toda la música se ha inventado ya Ya no hay nada nuevo Nadie saca nada nuevo Pero hay una especie de Digamos eh, máquina o cacharro que se coge las ideas que, te, que a ti te gustan musicales y, y las traduce eh, en hacerte una canción ahí al vuelo pillando cachos de cosas que existen ya y, y por de ahí el, el título sabes que contiene pues Pink Floyd los Beatles y Deep Purple y Led Zeppelin y eso eh, es un poco lo que lo que comentabas antes creo yo Y aparte de eso, José, eh, una curiosidad muy grande. Este disco, por cierto, para Lucasen es su favorito de, de su historia como músico. Es curioso, hay que decir que también es el disco donde él canta todos los temas, quitando pues bueno eh, apoyos vocales en algunos momentos... Y Richard Hauer, eh, narrando eh, él canta todo. Eh, otra curiosidad toca prácticamente todo, todos los instrumentos menos bueno los acolchados de sinfónicos un poco eh, algunos momentos electrónicos ciertos eh, instrumentos que a él le cuestan más tocar por pues sí... que él no toca eh, y luego un punto a favor que tiene, y más si comparamos con el disco que editó de Strange Hobby, que es ese disco que tocó de versiones, que hizo ya, pues bueno, hacía casi 15 años o, o 17 años que editó de Strange Hobby, ¿no te da la sensación que aquí por fin sí que es verdad que las versiones que hace de grupos como Led Zeppelin, como Pink Floyd eh, eh, por fin eh, les da una vuelta de tuerca suficientemente Eh, cambiante como para que ya nos dé Otra sensación, ya no es, son Simplemente versiones y que nos cansen Tanto como en ese de Strange Hobby Sí, totalmente Es que también tenemos que tener en cuenta Que, que alguien es un músico Muchísimo más maduro eh, Cuando saca este disco Y, y todo, el, todo el bagaje Que lleva y toda la experiencia que Ha tenido en, en esos 15 o 20 años que han pasado Pues eso se nota Y yo creo que él, eh, aunque aunque decíamos antes que no, no lo hace para obtener un cierto beneficio comercial ni nada de eso Lo que, lo que sí se ve es que él ya como músico, él sabe eh, mucho mejor cómo adaptar las cosas a su estilo Y es lo que dice, eh, en, el, en el Strange Hobby eh, a lo mejor decía Vale, está haciendo las versiones, tiene un estilo así extraño, pero no termina de ser algo... Eh, Súper original o súper distintivo Y tal, ahora en, en las versiones de, Del disco este, incluso en las Canciones eh, originales del disco Se nota que es el, el Sello Lucasen, se nota que Es distinto a Iron, es distinto a, eh, a, Star, a Star One Pero tiene unos elementos que son muy comunes Y, y yo creo que, que Sí, que eso en las versiones se nota Totalmente y, y nos da Esa vuelta de tuerca de la que estabas hablando Que que lo hace pues mucho más maduro y mucho más entretenido a la hora de, de echarle una oreja. Claro, y nos da la sensación, si tú, por ejemplo, eres un escuchante nuevo eh, y te metes en un disco, en este disco, en este segundo CD, en ningún momento te da la sensación de que estás escuchando versiones y da la sensación de que son canciones originales de Lucasen, ¿no? Que son de este proyecto y que forman parte de ese concepto. Y yo creo que es el punto fuerte que tiene este disco... un disco que a mí, José, yo sí que tengo que decir que a mí me gusta muchísimo es un disco que me encanta pero que tiene ese pero, ¿no? y el pero es que estamos acostumbrados como hemos dicho muchas veces y nos pasará en, en algún disco futuro de, de Lucasen, en otros proyectos y es que es tan maravilloso es tan grande, es tan épico todo lo que hace con e Aireon y con Star One cuando trabaja con el 3, 4, 7, 8 10, 12 cantantes que a veces se te queda algo corto cuando solo hay un cantante en uno de los proyectos y en este caso es el mismo Lucas en el que lo desarrolla, ¿no? Y a lo mejor es eso lo que nos hace a veces mmm, que nos falte un poco, ¿eh? Eso es, eso es exactamente. No es, que, eh, no es que el disco sea malo, que no lo es para nada. A mí, de hecho, también me, me gusta un montón. Es el hecho de, de tener un solo cantante... Ugh, se me queda un poco cortito bueno. y, y no sé, en este en este disco me, me pasó un poco también que hay una canción que me gusta un montón y cada vez que escucho el disco pues suelo tirar a esa canción y olvidarme un poco de las demás, que es una del CD2 que, que igual hasta la pones luego. <risa> ¿Estás diciendo Space Hotel? Sí, vale, es muy que... simplona pero es un temazo, sí, a mí sí. me encanta. Es verdad, es un temazo. Eh, pues bueno, vamos casi a escucharla. Yo creo que hay poco que decir, es un... Un disco donde, bueno, eh, es bonito, pues como salpimenta con ciertos detalles. Incluso la portada nos sale un Dream Sequencer, ¿no? Uno de esos aparatos que le sirve un poquito para viajar en el tiempo y para ciertas cosas en trabajos anteriores, ya desde el principio, desde los discos iniciales del proyecto Aireón, como hemos hablado muchas veces, José, pues bueno, esos viajes en el tiempo, todo eso que trabaja Aireón es precioso, ¿no? El Lucas en cómo lo mete también en esta historia... Un trabajo que, aunque es más íntimo, más minimalista, muchos detalles no dejas de ser un trabajo muy futurista y que quizás no entra dentro de los cánones del heavy metal y va más por los terrenos del rock. Una por la voz de Lucasen, mucho más rockera, ¿no? mucho más deudora de, de otro tipo de cantantes que los metaleros que estamos acostumbrados a escuchar, sobre todo en, en Star Wars y en Aireón. Pero que creo que tiene momentos geniales y que no deja de ser un trabajo que yo creo que los, todos los seguidores de Lucasen lo miramos con cariño y que yo te tengo que decir que cuando lo vuelvo a escuchar disfruto como un enano, ¿eh? Sí, totalmente, yo igual Y, y, y aparte una, una cosa que, que se me iba a olvidar eh, De este disco, aunque no sea nada específicamente musical ni nada de eso Es un poco la, la leyenda negra Que no sé si se comenta mucho eh, Entre los fans y tal eh, De, de músicos, gente que colabora con Lucassen ¿Verdad? Porque mm -hmm. eh, esto, eh, si miramos desde el, el Human Equation eh, a ver si ¿sí os acordáis vosotros de lo que hablamos eh, del, de Mike Baker el cantante de Shadow Gallery que colaboró en ese disco poco después murió le dio un infarto y se murió en el 01 pasó lo mismo con Steve Lee que colaboró en el disco, aparte colaboración impresionante y eh, tuvo un accidente de moto en Estados Unidos y se murió también, y en este disco eh, Rucker, Rucker Hauer eh, a lo, al año a los dos años también se murió, así que No sé si tiene algo que ver con, con la música o, o alguna maldición que haya por ahí espacial, pero aunque no tenga eh, demasiada importancia, eh, algo que es que una curiosidad ¿no? y, y creía que, que estaría bien mencionar. Estás diciendo que es posible que el estudio de grabación de Lucasen sea una especie de salón de Tutankamón. <risa> <risa> Puede ser, ¿eh? por, eso que, por eso se ha mudado <risa> eh, Una cosa, por cierto eh, ¿El hermano de Lucasen participa en este disco? Pues no me acuerdo, no me acuerdo, macho Pero eh, creo que si tienes esa competición eh, Competitividad eh, Desde el principio de los tiempos de, de alguien Y su carrera musical que se hacen guiños en los discos Um, deja deja mensajes ocultos a alguien y tal. Pero no me acuerdo, no me acuerdo uh, si. si sale en este disco o no. A lo mejor tú tienes la información por ahí. Pues mmm, yo sé que sale en este disco. Lo que no puedo decirte exactamente. Es la función que cumple, ves. En eso se me ha ido de la cabeza, eh, pero creo que sí que participa, sí que participa. No puedo decirte exactamente en qué momento. Eh, bueno, vamos a escuchar este, este, este Space Hotel, uno de los temas que, que tú has elegido, que me parece un temón. Yo decir que es un disco súper recomendable. Y bueno, y vamos a volver eh, otra vez a algo que en principio pensábamos que quizás eh, Aireón no volvería. Y bueno, oh sorpresa, ¿no? Tras este proyecto en solitario vendrá Aireón, pero antes vamos a escuchar este Space Hotel. Tras de escuchar este Space Hotel, eh, decir, José, que sí, sí que es verdad, sí que sale el señor Gegalt eh, Lucassen como megáfono en el tema I am the Slime. Eh, curioso, curioso lo del de hermano. ¿Tú sabes exactamente el hermano de Lucassen eh, ¿Si ¿sí es eh, músico o algo? ¿O forma parte de, de, en algo en el aspecto musical? ¿O es alguien que está completamente apartado en este aspecto? Está completamente fuera, fuera de la música. Eh, ellos eran... Eh, Iban a la, a la escuela juntos y tal, y, y alguien no era muy buen estudiante, pero el hermano sí, ¿sabes? Y siempre han tenido un pique de, del hermano diciéndole, eh, tienes que estudiar en vez de dedicarte a la música, y, y alguien diciendo, no, no, yo quiero ser músico y te lo voy a demostrar y tal. Por eso creo que, que está un poco ese pique eh, en los discos, y le, cada vez que saca un disco le hace un guiño como diciendo, mira, gracias a Guial, ¿sabes? <risa> es curioso eso eh, bueno, eh, en el programa anterior José, si recuerdas, dijimos que, bueno, nos despedimos con, con el tema Timeline, porque nos marcaba el final en parte de la historia de Aireón de la historia que venía, pues un poquito trabajando en ella, Lucasen, en ese proyecto, él había dicho en algunas entrevistas que el proyecto Lucasen eh, aireón posiblemente había terminado sin embargo Eh, pues se pone manos a la obra en un nuevo trabajo, y claro, en parte tiene que empezar de cero, empezar a crear en un proyecto nuevo, a pesar de que el trabajo anterior, como en solitario tenía algo que ver en el mundo aireón, ¿no? en el mundo ese, en ese conceptual, en esa cosmología eh, decide eh, una, cambiar de forma de trabajar, y la otra eh, cogerlo de una manera diferente dentro del estilo que él tiene definido, ¿no? y crea The Theory of Everything en el año 2013 Es curioso cómo nace este proyecto Porque eh, Una, es uno de esos trabajos Que él desde el principio Tiene claro que tiene que ser de Aireón completamente diferente a los anteriores, al 0101 y al de The Theater of Equation, porque con esos trabajos él en principio quería hacer discos en solitario, se le va de las manos y termina creando ese concepto y ese proyecto y continuar ese proyecto. Y aquí, sin embargo, ya desde el principio tiene la idea de desarrollar un nuevo concepto para Aireón y decide cambiar la manera de trabajar, José. Y una de las curiosidades es que él decide... Pues bueno, a medida que va desarrollando, ir grabándolo, no, ir creando los temas, en vez de crear el concepto, crear un poquito la base musical y empezar a grabarlo cuando ya lo tiene más o menos todo averiguado, él decide ir creando y grabando, eh, pues bueno, de una manera eh, progresiva, no, él iba componiendo, iba grabando, iba desarrollando, y es curioso porque él llega un momento en que se da cuenta de que tiene Cuatro temas que duran más de 20 minutos cada uno. Y es increíble porque sin querer, sin querer, posiblemente llegamos al trabajo más progresivo en la historia de, de Lucasen, ¿Lo ves así? Sí, totalmente. Además, esto yo creo que los, los fans de, de alguien no nos lo esperábamos. Por lo menos de esta forma. Como decías antes, un poco ya, ya venía diciendo que Airion probablemente ya no iba a hacer nada más y tal. Y, y vamos, no, no era la primera vez que lo decía, así que ya no nos no lo terminábamos de creer. Pero no sabíamos que iba a traer a Iron de vuelta en, en este formato. Es que era vamos, fue algo totalmente distinto en, de, lo que tenía, eh, de lo que tenía hecho hasta el momento. Y es lo que dice, sí que se tiró un montón de meses eh, componiendo y, y así poniendo partes detrás de partes y tal Y a y eso le salieron unas cuatro partes eh, separadas del disco que eran cuatro canciones Y se, había, se ponía a sumar el tiempo y, y era pues a eso, 20 minutos por canción o ¿no? por ahí Y hizo algo que, que a mí me, me encantó, que es dividir el, el disco en, en pequeños cortes Pero es, un, es una canción, básicamente. Es algo que me recuerda mucho a un disco que me impactó muchísimo, que es uh, For the Love of Art and the Making, de Beyond Twilight. Que no sé si, si lo habrás escuchado si uh, sabrás mucho de, de ese grupo. Pero es eso, o sea, tenía 42 canciones y, y era un disco que era 45 minutos. Hecho de una forma súper inteligente. Y, y yo creo que alguien... Uh, Hizo algo parecido, no sé si queriendo o no en este disco pero a mí me pareció totalmente acertado Menos cantantes, súper progresivo en todo, en la estructura, en la música y, y una historia súper interesante Claro, en esa nueva... Eh, bueno, eh, sobre Villain Twilight te tengo que decir que los conozco en nombre pero nunca me han llamado... No, no he tenido nunca la oportunidad de poder inter, eh, meterme en el, en el mundo de ellos. Desconozco prácticamente todo. Así que me lo apunto. Luego recuérdamelo, José, y, y me meteré en él. Eh, él tiene... Eh, no hemos hablado eh, durante estos dos monográficos anteriores en la forma de trabajar de Lucasen. Y hay que decir... que él tiene una manera de trabajar muy particular. Él empieza a trabajar con la música, eh, empieza a hacer instrumentalmente pues, los desarrollos, ¿no? lo que es la base, a crear la música, y a la vez que crea la música, crea el concepto. ¿no? Él, a base de, de imaginarse cosas, eh, empieza a crear una, una serie de conceptos que va uniendo a la música que va componiendo. Y luego, a partir de ahí... él luego desarrolla pues, los personajes, ya empieza a desarrollar las letras más profundamente, a darle una serie de detalles y sobre lo que va creando, luego se imagina qué cantantes, qué músicos son los adecuados para ese trabajo. Durante toda esa creación, pues luego él lo hace así, sin embargo, él aquí eh, lo cambia un poco y él lo que hace es primero imaginarse el concepto Eh, directamente y luego eh, empieza ya a desarrollarlo todo y también otro punto de vista novedoso en este nuevo disco en este The Theory of Everything es que quería empezar prácticamente de cero en cuanto a los músicos que iban a ayudarlo, o sea, musicalmente sí que es verdad que continúa bastando Ed Warby y alguno más, pero en el tema vocal, todos los cantantes que participan en este disco eh, son nuevos, o sea, decide empezar de cero y que nadie haya participado en ningún proyecto anterior con Lucasen y por eso pues tenemos apariciones de gente nueva como Cristina Scavia, la, la que es cantante de la Cuna Coil, Tommy Carevic que por esa época acababa de empezar a cantar o llevaba poco tiempo con, con Camelot John Whitton, Marco Gietala de Nightwish, es curioso esa decisión que toma Lucasen y me da la sensación de que realmente sí que quería hacer un reset en parte y empezar ese aireón de nuevo de cero ¿no? Sí, totalmente. Además, eh, el hecho de que tenga poquitos cantantes y todos sean nuevos, como como tú decías, les da muchísimo más espacio para para digamos para enseñarnos eh, el rango, eh, interpretación, toda la capacidad vocal y, y también pues un poco en el en el concepto que está haciendo eh, de, de las letras y tal que no riman y es más conversación. Eh, más que poesía, ¿sabes? Digamos eh, Sí que le da un poco a ese reset Y yo creo que, que es algo que Que nos gustó a casi todos los fans A nosotros pues nos gusta Escuchar a Damien Wilson eh, En todos los discos Nos gusta que esté Russell Allen En todos los Star One y tal Pero de vez en cuando Sabemos que hay, hay cantantes Buenísimos por ahí que, que nos gustaría ver En mi caso Eh, era Tommy Karabik. Yo eh, era super fan y soy super fan desde Seventh Wonder y tal y decía este chaval canta que no vea. Y cuando vi que lo que, que alguien lo trajo para el disco este dije pues macho es que parece que me lee la mente. <risa> Será por todos los comentarios que dejé en el Facebook Ay, pues. durante años. <risa> Inconscientemente le, le dirigiste, eh, José. <risa> ojalá eh, ojalá que fuera así. Pero eh. no no era yo lo único había un montón de gente. <risa> Eh, aparte de eso, eh, él, va, él considera a Tommy Karevich dentro del metal melódico posiblemente durante esta década el mejor cantante. No sé yo hasta qué punto si es posible o no. A mí me gusta mucho Tommy Karevich, sobre todo con Camelot, porque Joseph End pues no los tenía tan ubicados como, como los Camelot. Quizás tiene un timbre de voz que me recordaba mucho a Roy Khan, que era el anterior cantante de a, a Camelot. Y a mí no me supuso mmm, una... sensación tan espectacular aparte de que yo no soy cantante y me da la sensación de que al, al no ser yo cantante y ser simplemente un escuchante no noto ciertas particularidades que tiene Tommy sin embargo, ya no solo tú, José eh, hay otros cantantes con los cuales he hablado y también me han hablado de la maravilla técnica vocal que tiene este Tommy Carvillo Es que es impresionante Y, y yo te recomiendo eh, Que te escuches el Mercy Falls De eh, Seventh sí, sí. Wonder Y el Tiara, el último que tiene Es acojonante como canta eh, El tío este y, y una, vamos, en Camelot A mí Camelot es un grupo que me encanta Y Roy Khan es de mis cantantes favoritos O sea que eh, cuando, cuando Tommy Karavik Lo sustituyó y tal, yo dije Mira, creo que De los que había por ahí, creo que El, el mejor sustituto Ajá. es él Pero sí está claro que Camelot Pues el estilo que tiene la, eh, El rango vocal no es tan Exigente como, como Para que se vea de todo lo que es capaz Tommy, yo lo he visto dos veces En, en directo con Tommy Karevik a Camelot Y se ha salido Las dos veces, vamos, va sobradísimo Hace lo que le da la gana, pero en fin Que eh, Que veníamos a hablar de Airiam por aquí, ¿no? <risa> en, bueno, una de las particularidades de este disco lo has comentado tú en el aspecto de que son cuatro switches realmente divididas, pues bueno, en 42 cortes, los, los cuatro temas. Complicado elegir un tema, como estuvimos hablando, José. Eh, muy complicado porque van temas desde tres minutos a apenas 25, 40, 50 segundos. Son. Es un disco con mucho mucho toque progresivo y entonces es complicado elegir un tema. Vamos a poner una serie de temas que más o menos podían conformar un tema en completo de cerca de 7 u 8 minutos. En este caso he elegido cuatro temas cortos que se llaman The Gift, The Eleven Dimension, Inertia y The Theory of Everything Parte 2. y lo he elegido mmm, en este caso que formarían la parte final de lo que es la fase 1 de esos cuatro, de esas cuatro fases que tiene este trabajo así que si quieres eh, metemos estas, estos pequeños temas y desarrollamos un poco el tema del concepto del disco, eh, José porque yo creo que tiene un concepto muy interesante ¿Te parece perfecto esto? Me parece genial, vamos allá About your son, I've never seen a mind like his, especially so young. He's got a gift for numbers never known before, an outstanding genius who shouldn't be ignored. Acabamos de escuchar, pues bueno, esta pequeña, estos pequeños cortes eh, seguiditos eh, y nos da, nos da también, mmm, antes de empezar a hablar un poquito del tema del concepto. Hemos hablado pues, de nuevo Esos nuevos cantantes que él hace participar Tiene cantantes como Como he comentado antes Como Cristina Scabbia, como Marco Gietala Tommy Karibik Pero otros un poquito menos conocidos Como Michael Miles, como Sarah Squadrani eh, O por ejemplo John Whitton Y claro, eh, trabaja solo con siete cantantes, me da la sensación de que aquí él no quiere que se le desmadre el disco como le ocurrió en el 01, 01, donde actuaron 17 cantantes, 18 cantantes, que eso a él le volvió loco y yo creo que en parte le quemó. Él, como comenta muchas veces, para él fue necesario el hacer el los New Real para hacer una... Eh, limpieza a fondo de lo que era el concepto aireón y empezar de cero, y empieza de cero de nuevo con este, eh, de siete, eh, perdón, del Theory of Everything. Y claro, eh, lo que nos da a entender estos temas que hemos escuchado, eh, José, es que aquí la parte sinfónica, la parte progresiva, la parte de los teclados, de esos acolchados de, de sinfonía, de teclados más progresivos, Hay que decir que están mucho más presentes que en los trabajos anteriores. Aquí las guitarras están un poquito más en segundo plano. Aquí destacan mucho más, pues todos esos temas de, de los de los eh, de lo que serían los teclados. Y es que claro tenemos a Rick Wakeman, a Keith Emerson y a Jordan roots que son prácticamente tres de, tres de los mejores tecladistas de la historia del rock. Hombre y todos juntos en el disco, ¿sabes? Es que como para no darle importancia a los teclados. Sí que, eh, sí que es verdad que tampoco es que toquen todo el rato Pero cuando cuando están tocando se nota un montón ¿sabes? Y, y yo creo que sí, que, que eso colabora totalmente a, a la atmósfera un poco más progresiva de, de este disco Y en cuanto a los cantantes que decía antes Kike, uh, Para mí, eh, el cantante clave eh, en este disco El que marca una diferencia y va a marcar una diferencia en el Universo Aireum Es Michael Mills Eh, es un chaval eh, super majo <ríe> eh, en, que tiene un grupo en, en Melbourne que se llama High Del que no lo conoce ni el gato, ahora ya lo conoce un poco más la gente. Pero el, el tío es un cantante y un instrumentalista de la hostia. ¿no? Y al parecer alguien lo vio en, en YouTube y, y tal, y, y se hizo fan de él, básicamente. tuviera un poco de contacto y tal el Michael le pasó uh, canciones y, y tonterías y a alguien le, le gustó muchísimo y se tiene un respeto acojonante y de hecho muchas entrevistas posteriores si, si las leéis o las veis en vídeo y tal eh, alguien dice que, que Michael Mills es su músico favorito <risa> así, directamente o sea que para que para que te imagines el impacto que causa Michael en alguien y en todo lo que va a venir de Aideon y de Lucasen. Claro, es que Michael Mills formará parte de la vida de, de Lucasen, eh, musicalmente hablando, desde que pone el pie en el mundo Lucasen con este disco, porque va a estar prácticamente en todo lo que va a hacer a posteriori eh, Lucasen, en directo, en estudio, yo creo que él ahí tiene... Aparte de ser... Es que se le ve que es una persona humilde, tío, es una persona muy... Eh, yo qué sé, yo creo que es una persona que se hace de querer y Lucasen en este caso creo que tiene un apoyo brutal eh, en esta persona aparte de en otro que hemos hablado alguna vez, que es Josh Van Der eh, que es el tecladista que, que está con él muy de vez en cuando y yo creo que él en parte es un apoyo que buz, eh, busca de vez en cuando Lucasen ¿no? Tener gente de confianza en ese entorno que tiene él tan eh, dudoso, ¿no? Estamos hablando de una persona pues muy... muy intimista, muy introspectiva, que le cuesta un poquito hacerse... Bueno, le cuesta poco hacerse con la gente, sobre todo virtualmente, pero en persona es una persona que le cuesta mucho más, ¿no? Y me da la sensación de que hay gente que se siente tan cómoda con ella, que es este Michael Mills, forma parte de ese círculo eh, cercano que tiene él. Sí, totalmente, se convierte en, en un amiguete bastante cercano. Y también te digo que el Michael Mills eh, es timidillo también en la vida real, ya, ya contaré luego alguna anécdotilla y tal, pero eh, es, es un poco como Arjen, eh, tiene una vida social en las redes y tal, bastante activa y es un personajazo, pero luego en la vida real es súper tímido igual que Arjen, lo mismo. Una cosa, antes de hablar del tema del concepto del disco, que así hablando un poquito eh, tras el programa, así antes de empezar a grabar y todo eso, me da la sensación que tiene ciertas semejanzas el concepto-historia de este disco con la personalidad de Lucassen. Pero te comento eh, Josh Van Der Broek Que es el teclista Que se une a él Sobre todo a partir del disco Star One Del Space Metal Como te comenté Lucas Produjo el, el disco de Sun Kajet Que era el, el proyecto de este Josh Van Der Broek Un tío que estuvo a partir de ese disco Prácticamente en todos los discos de los 2000 Es curioso porque eh, En este disco No participa Y tú me puedes decir un poco si durante la edición de este disco la intrahistoria de lo que va a venir a posterior es la posible lo, la posible eh, finalización en el sentido de que Aireón por fin toque en directo ¿Tú crees que durante esta época ya Jazz Van Der Broek estaba trabajando en ciertos proyectos a la sombra de Lucasen Y por eso quizás no participa en este The Theory of Everything a pesar de ser un disco tan, como hemos dicho, progresivo, sobre todo en el aspecto de los teclados, ¿no? De, de ese mundo un poco más sinfónico. A ver, es que yo creo que hay eh, varias circunstancias, en mi opinión. El Yoast eh, en, en esa época se está haciendo un productor de la hostia, más que teclista, ¿sabes? Eh, se monta un estudio grande el Sunlane Records en, eh, en Holanda no, no me acuerdo exactamente dónde estaba eh, Estuvo un día eh, y, y el pavo empieza a grabar pues a, a la mayoría de los grupos grandes holandeses emergentes eh, y, y se está súper ocupado yo creo que eso es eh, la, el motivo principal por el que se, des, eh, se digamos desvincula del, del universo Airión por un tiempo eh, en lo que va a venir después eh, yo creo que es parte, parte eh, sí que sí que ocupa eh, el tiempo de ghost pero no sé exactamente si, si se puede achacar eso al, al hecho de que de que no apareciera en este disco yo creo que es más porque estaba súper ocupado produciendo discos correcto Bueno, es una curiosidad que tenía yo porque me extrañó muchísimo que en este disco, con la preponderancia tan grande de los teclados, no aparezca Josh Vanderbrook. Eh, bueno, en el tema del concepto, que como te he comentado un poquito, te he dicho que quizás tiene algo que ver esta historia con la personalidad de Lucas, ¿no? ese pequeño genio loco, pero que a la vez es un poquito... Eh, extravagante y tal eh, cuéntame un poquito el concepto del disco porque en parte vemos un reflejado la personalidad de Lucasen Pues sí, mira, esto eh, así rápido y mal <risa> es la historia de una familia en la que el padre es un científico eh, y el, el hijo es súper dotado pero tiene muchísimos problemas de concentración no, no puede poner las ideas en su sitio pero vamos, que, que el tío es súper listo y tal a medida que va creciendo pues no, no se adapta muy bien a la sociedad está como, como en, en otro plano no le presta mucha atención a la gente y en algún momento encuentran una medicina experimental que le puede ayudar a, a digamos a concentrarse el padre eh, está trabajando en la teoría del todo que yo como no soy científico tampoco te voy a contar de qué va porque no lo sé Eh, y, y el padre cree que, que la ayuda de su hijo le vendría muy bien Pero es caso perdido porque, porque no se puede concentrar Total, un, unas historias de familia disfuncional Que se pelean la madre y el padre El hijo tiene problemas con, con la gente Sus compañeros de colegio, de escuela o de, lo que sea Se empieza a tomar la medicina se concentra, empieza a hacer la hostia en todos los campos y se enamora de una niña del cole, de la que hace Sara Squadrani y pasan unas cuantas cosas más, eh, problemas aquí y allá, el padre se acaba eh, divorciando de la madre, le sienta muy mal y el padre se, se suicida, pero eso no lo sabemos realmente hasta el final, parece que el padre se va, en fin... Eh, resulta que el padre y el hijo están en una eh, ¿cómo se llama esto? en un faro tienen ahí un estudio y, y ahí están desarrollando la teoría del todo eh, colaboran ellos dos y, y parece que están avanzando bastante, hay una parte súper interesante en, en el tercer acto de, del disco no me acuerdo exactamente del nombre del corte pero empiezan a, a a echar ideas sobre la mesa y tal y es una canción muy rápida y, y cojonuda para lo que representa en fin eh, parece que eh, el, el hijo sigue con medicinas tiene efectos secundarios que básicamente es lo que lleva a discusiones con la madre a que se divorcien y tal eh, ya casi tienen la teoría lista casi van a dar con la solución a uh, todas las ecuaciones y cosas y, y es cuando eh, el padre parece que eh, se, se larga de la casa Va a ver al hijo al faro eh, Entre los dos Desarrollan toda la teoría, todas las ecuaciones y tal Y a la mañana siguiente Que es la última parte ya eh, Está el hijo Con el cerebro frito Y resulta que el padre se había suicidado la noche anterior No había ido a ayudarlo Había sido una alucinación o algo de eso Y el hijo parece ser que había resuelto todo pero como estaba con el cerebro frito ya no podía no podía leerlo y nadie lo podía comprender y ahí se queda la historia, un poco complicado de explicar, pero vamos, vale la pena sentarse y escuchar la historia eh, a través del disco, muy interesante eh, En el aspecto musical eh, José, ¿no te da la sensación de que quizás Lucas en sí que tenía la intención de crear un trabajo eh, tan progresivo? Estamos hablando del disco posiblemente más criticado de los últimos años de de Aireón, un disco que dividió mucho a sus fans quizás más afines a, a lo que estaba haciendo con el The Human Equation o lo que a posterior sería el de Surf, ¿no? más directos exacto, progresivo y tal pero mucho más definidos, no aquí todo es mucho más... Eh, progresivo clásico en el sentido de que los desarrollos instrumentales van creciendo, van haciendo increciendos, pero a la vez van mezclándose, van volviendo elementos del principio del disco en el final, va siendo todo una especie de envolvente y viendo un poco el concepto, viendo cómo desarrolla instrumentalmente el proyecto en este disco Lucasen y los músicos como hemos dicho anteriormente. Pues bueno, John Whithorn como cantante, pues que hasta o en Asia, hasta o en King Crimson, Roxy Music. Eh, los teclistas, pues bueno, Kate Emerson, Roach o, o, o Wakeman, también está este Hackett, o sea, de grupos como, como Yes, como Emerson, Like and Palmen, eh, como Dream Theater. Quiero decir, ¿no te da la sensación de que realmente toda esa intención que tuvo Lucasen a mí personalmente me flipa? Es un disco que me enamora. Pero que comercialmente y cara a la gente fue un poco decepción, porque resulta que es el disco menos vendido de las últimas décadas de... de Aireón y yo no sé por qué, porque a mí me encanta la verdad, pero eh, es un riesgo, si te digo así las cosas eh, rápidamente, porque mira eh, la música como negocio es riesgo y tú tienes fans que, que van a ser eh, fans tuyos hasta la muerte pero también tienes que, que darles lo que quieren ¿sabes? Y, y tú como músico, como artista, si quieres eh, darle rienda suelta a tu creatividad, pues a lo mejor no va a salir algo que es lo que la gente está esperando. Y yo creo que, que esto puede puede ser un poco lo que pasó en este disco también, ¿sabes? Por otro lado, eh, alguien está haciendo aquí lo que ha hecho en, en otros discos también, que es eh, bueno para la música en general, ¿sabes? Se está poniendo cantantes y músicos. Que muchos de ellos son muy conocidos, te los está poniendo en un entorno totalmente distinto a sus grupos originales y a ver qué hacen. ¿sabes? Por ejemplo, y, y lo, lo dice Marco Gieta en, en la entrevista, eh, que él en Nightwish hace lo que sea que, que diga el Thomas porque es su grupo y tal, y está muy limitado. Ahora lo metes en Aiden y el alguien le dice: haz lo que te dé la gana, este es tu papel y este es tu personaje. Y, y a él le encanta, ¿sabes? Él hace. Eh, es mucho más auténtico, ¿sabes? Uh -huh. eh, eso pasa también con otros cantantes. No con Tommy en este disco, con Tommy Karevich, porque así a, a, a modo de anécdota estaba malo. A él le supo fatal. Estaba con una gripe, que no veas. Por eso tampoco canta tan. Tanto <ríe> como debería cantar en el, en el disco y, y su rango es mucho menor. Pero bueno, que, que eso es algo que. que alguien hace bien, eh, incluso tomando, tomando el riesgo que, que hemos comentado hace un momento. A mí, como fan de Arjen casi incondicional, a mí no me molesta este disco para nada, todo lo contrario, me encantó, me gustó muchísimo que fuera más progresivo, me gustó muchísimo que la estructura fuera no estándar, que no fueran canciones con su estribillo y su estructura normal, vamos, yo como si saca otro igual o parecido. ¿eh? Claro, lo que pasa es que sí que es verdad que no tiene un tema directo que te, que te enganche en el sentido de escucharlo en las radios, es un decir, ¿no? Eh, como ha hecho en otros trabajos como el Human Equation o el 0101 o el The Source, este último, sí que tiene hits, entre comillas, dentro del mundo aireón Y aquí no hay un tema que sea un gancho de derecha, por decirlo de una manera, ¿no? Que te noque, es todo el concepto del disco, es adentrarte en él eh, Otro punto importante Eh, qué curiosidad que las dos voces femeninas Sara Squadrani y Cristina Scavia sean italianas y bueno, eh, decirte eh, curioso también lo que hace con, con Sara Squadrani, una cantante no muy conocida en esa época dentro del metal, aunque estaba en un grupo que en Italia bueno tenía cierto eh, conocimiento cierto éxito como eran Ancien Barch, pero que para el resto del mundo eh, no eran nada no eran nada y Aireón, o sea, Lucasen estaba enamorado de esta Sara Squadrani Sí, sí, totalmente además como, eh, como cuentan en las entrevistas de, del disco eh, estuvieron en contacto y alguien le dijo que si le podía grabar eh, una, una pequeña línea de voz para que él viera cómo, cómo quedaba con la voz de ella y tal, y, y ella estaba súper nerviosa, lo grabó eh, como mensaje de voz en el teléfono Y se lo mandó a alguien estaba acojonadísimo a la pobre Y a Arjen le, le encantó Dijo que, que vaya voz que tiene Y tal, y que, y que sí Que totalmente convencido Y yo creo que un acierto, ¿eh? porque yo tampoco conocía al grupo Ancient Bard ni nada Pero la, la tía canta un montón Pero un montón hmm. Bueno, y no hemos nombrado quizás a la voz más heavy junto a Marco Heitala, que es JB de Gran Magus, ¿no? Otro grupo que en esa época estaba empezando a pegar fuerte eh, dentro de esos parámetros del, del heavy metal y que creo que es el toque duro, ¿no? De un disco que dentro de los últimos 4 o 5 que ha sacado pues, desde el 2000 eh, es el más progresivo, el menos metalero, pero que le queda que te cagas también al disco, Sí, sí, totalmente, además JB tiene una voz súper distintiva y es un poco la, la estructura también del rango que, que, que falta en el disco Tienes cantantes que, que son más en el registro de tenor como Mike Mills, Tommy Karevich, Marco Gietala y, y, y te hace falta uno que sea más barítono o, o, o bajo, ¿sabes? Y el JB lo hace cojonudo lo hace de, de profesor de, de, de Tommy, del personaje de Tommy Y, y vamos, desde, es el primero que canta y el último que canta en el disco. Y me parece genial que, que con una voz así pueda abrir y cerrar un discazo como este. Pues bueno, eh, como hemos comentado anteriormente, disco complicado a la hora de hacer una selección de temas. No es un disco típico dentro del mundo aireón. Y aquí de nuevo cogemos pues, pequeños cortes juntos. En este caso son tres cortes de la fase 4. Y he elegido like Key. like eh, Lighthouse, like lo que sería Alfaro The Argument 2 y The Parting eh, Yo creo que la gente va a flipar con esta pequeña selección, ¿no? Eh, vamos a escuchar tres cortes eh, que varían entre los dos minutos y algo tres y 50 o sesenta segundos que son una auténtica maravilla, con una cantidad de cambios de ritmo, con una entrada de voces, instrumentación es que a mí este disco, quien critique pues bueno, tiene toda la, la libertad aquí son opiniones pues sí muy objetivas dentro de lo que son cosas que ocurren pero subjetivas dentro de los gustos que tenemos y para mí es que es alucinante este disco a pesar de la crítica que tiene Sí, podrán criticar por supuesto cada uno tiene sus gustos y, y todas las opiniones son válidas pero lo que lo que creo que todo el mundo estará de acuerdo es en la, en la parte de The Parting eh, el papelón que hace Mike Mills <risa> En cuanto lo escuchen, ya, ya verás, ya verás, macho. Pues bueno, vamos a escuchar entonces estos tres pequeños cortes, como hemos dicho, Lighthouse, de Argument 2 y The Parting. Para el nuevo proyecto, tras escuchar pues, bueno, esta grandiosa obra anterior de Theory of Everything de Aireon, Lucassen es curioso porque de nuevo quiere tomarse tranquilidad y crear un proyecto en solitario. De nuevo quería hacer un poquito como ese anterior editado en el 2012, ese Lost in a New Real... Y empieza a trabajar en un proyecto en solitario cuando recibe la llamada de Anneke Gisbergen. Recordemos que participó en Aireón, participó en muchos proyectos de, de Lucassen, ex cantante de The Gathering. Eh, estaba empezando a hacer pues, bueno, sus cositas en solitario, está Anneke... Y le llama para decirle a ver si estaba interesado, pues bueno, en trabajar con ella, en algún proyecto, en alguna cosa, y en ese momento, pues bueno, Lucasen le está diciendo pues que sí, que estaba haciendo un disco en solitario, que estaba empezando a crear algunas cosillas y que bueno, que se lo enseñaba a ver si le cuadraba y bueno, a Neg le dice que le parece perfecto lo que está realizando, pero que le gustaría cambiar un poquito el que el concepto que en ese momento ...en el cual estaba trabajando... ...y darle un toque más romántico... ...más íntimo, más personal... ...a todo ese concepto que en principio... ...se ve que Lucassen lo tenía... ...¿no? Eh, y aquí... ...José, entras tú un poco... ...porque a partir de este año 2014... ...que es cuando ellos empiezan a hablar... ...¿no? Tras haber editado... ...Lucassen el Theory of Everything en el 2013... ...a la vez... ...que ya un poquito... ...empieza a trabajarse también el tema de... ...la posible aparición... de algún proyecto de aireón en directo se empieza a cocer también esto ¿no? lo que iba a ser un proyecto en solitario Anne Gisbergen se pone en contacto con Lucasen y empiezan a crear ese nuevo proyecto llamado The Gentle Storm eh, ¿cómo, ¿Cómo se mete el nombre de José Gallardo en el mundo Lucasen a partir de este 2014? Y, vamos a, y nos cuentas un poquito eh, Pues cómo fue ese año 2014, ese año 2015, hasta en principio la salida del Gentle Storm, de ese The Diary, que será el trabajo que editan ellos dos juntos, y luego ya pasaríamos a lo que es esa gran obra, esa maravilla visual y sónica y sonora que es el de Theater eh, Equation. Así que cuéntame un poquito cómo, cómo surge eso y que la gente escuche cómo un sueño inesperado pues, se hace realidad. Pues mira, el, el nombre mío se mete ahí de coña, en verdad, con, contarte un poquito de, eh, de trasfondo Yo estaba por, eh, en 2013, en 2013 estaba en Madrid todavía, con mi, con mi grupo de allí, Elder Down, con el que eh, uh -huh. hice dos discos y teníamos bastante actividad en directo local en, en Madrid Um, en lo personal me quedé sin trabajo y no podía encontrar trabajo en Madrid ni en ningún lado Y dije, ¿qué hago? Pues me voy a poner a echar currículum en, en sitios, en Europa Eché a una pila de países y me llamaron de, de un trabajo en Holanda Y dije, pues no, no hablo holandés, no tengo ni idea, pero bueno, venga, vamos para allá Y una vez allí, dije, coño, qué bien, mira, aquí... Eh, aquí es donde vive alguien a lo mejor tengo oportunidad de ver eh, algún conciertillo acústico de estos que hacen en bares de vez en cuando juntarme con gente que, que sea del entorno y tal pero vamos no lo tenía como prioridad ni nada de eso y, y un día eh, fue en verano de 2014 eh, llevaba yo muy pocos meses en, en holanda Vi en facebook pero de coña eh. eso ni estaba buscando ni nada me apareció en el feed que estaban eh, buscando gente para un coro de algo relacionado con Aireon y digo, bueno, pues no sé qué es, eh, era un poco misterioso, no sabíamos eh, si era un proyecto o, un, o algo de fans o lo que fuera, pero en fin, me metí y eché una me monté un vídeo un poco así cutroso, eh, como de, de currículum, lo mandé Y, y me dijeron que, que vale, que fuera al, al casting que era en una, un pueblillo que se llama Dordrecht, que está no muy lejos de Rotterdam yo vivía en Amsterdam por, por aquella época y, y dije bueno pues empezaron a sacar un poco más de información y resulta que eh, se estaba cociendo un proyecto de obra de teatro musical basada en, en el Human Equation de Aireon Que en ese momento estaba autorizado por Arjen, pero no era eh, nada oficial de Aireon Y dije, coño, pues mira qué interesante y tal Total que... Eh, yo fui al, eh, al casting sin saber muy bien lo que, lo que había ahí eh, Había un montonazo de gente de, de muchísimos sitios Había gente de Italia, había gente de Alemania, Holanda, Noruega, Grecia pero el único español era yo, <ríe> y dije, bueno, ¿será que, que soy el único español que conoce a Arjen? Y, y vi que la, la prueba, eh, el, el casting y tal, lo hacía Yvette Bourget, que, que era la, la manager de, de Arjen en la época del, del primer Star One, que creo que lo vimos un poco en el programa anterior. Y, y nada, era eh, un, un sitio... un edificio enorme eh, que creo que era una antigua planta eléctrica o algo de eso extraño <ríe> no sé muy bien eh, y nos metimos a, ahí todos a, a hacer casting para coro, éramos creo que, que los que estábamos allí éramos como unas 30 35 personas y, y de repente aparece alguien así por la cara y digo hostia <ríe> Eh, yo me acordaba pues claro de haberlo visto una vez en el concierto de, de Stream of Passion en el Madrid el tío super alto con cara así de buena gente, buena chon y tal y, y se pone ahí pues a mirar a ver cómo lo estábamos haciendo y, y yo pues bueno pues nada <risa> y eh, aparte de, de el casting para coro lo que nos dijeron es que estaban buscando también eh, posibles miembros del coro que hicieran también de de secundarios de, de los cantantes principales que iba a haber no sabíamos, no teníamos ni idea si si se iban a traer a, a los cantantes originales ni nada de eso pero querían gente pues eh, de, de backup, de sustitutos total que eh, hicimos unas cuantas tomas de coro, coro de tíos, coro de tías por separado eh, los dos a la vez era el, el estribillo de ¿De cuál era, macho? <ríe> era el estribillo de. De. Day eleven. Uh -huh. Love. Y después también hicimos el estribillo de, de otra. ¿Cuál era? Se me ha olvidado. <ríe> Pero vamos, está, está en YouTube. Si, si buscáis uh -huh. uh, Epic Rock Choir uh, Audition, sale, sale la prueba que hicimos, salgo yo por ahí. Uh, y en principio, el, el concepto que, que tenía Ivette era de, de hacer un coro que se iba a llamar Epic Rock Choir que lo iba a utilizar para el Theater Equation este que, que tenía en mente hacer y en el futuro probablemente para otro tipo de proyectos pues de otros grupos o, o lo que fuera eso nunca llegó a suceder pero en fin lo que pasó entonces es que eh, a lo que iba de los sustitutos pues eh, alguien estuvo viendo cómo cantaban todo el mundo y, y tal Y cuando terminamos la prueba de coro pues dijeron esperaros que, que vamos a ver si eh, si llamamos a unos pocos de vosotros para hacer una prueba individual Y, y nada, y nos esperamos un rato, llamaron a, a unos cuantos, yo estaba ahí que ya me había hecho coleguilla de, de, de un griego que se llama Cons, que es eh, súper buen chaval Es el cantante de Until Rain, una banda griega, pero que están en, en el Reino Unido. Son bastante buenos. Uh -huh. Es donde estaba... Él, él sustituyó al cantante que hay ahora de, de Beast in Black. ¡Ostras! Janis Papadopoulos. Mm, Cantaba correcto. antes en Until Rain y lo sustituyó con, cuando él se fue. O sea, eso es a lo mejor historia, historieta para pa otro día. Pero en fin. Eh, en una de estas, pues sale la Ivette y me llama a mí. Y digo, hostia... Uh -huh. Total, que me meto y están eh, están en la habitación Arjen, Beth y, y Lori, la, la novia pareja de Arjen Y, y nada, me dicen que, que cante pues lo mismo que hemos cantado en el coro, pero que lo cante yo solo Y, y me grabaron así con, con cámara y, y no sé qué Lo hice, pues estaba nervioso y tal, y, y no sabía yo si lo había hecho muy bien o, o muy mal Y, y nos mandaron a toda nuestra casa ya ya a partir de ahí incluso en ese momento ya se veía que, que la gente los participantes era teníamos todos un interés común y, y súper buena gente conectamos súper rápido de hecho ese día me, me fui yo con con el consi con mateo eh, un, un chaval italiano súper súper buen cantante súper buen guitarrista y, y ya nos hicimos coleguillas total cada uno a su casa y Y a los 15 días o por ahí Me, me llega un mail de Yvette Diciéndome que, que guay Que me habían seleccionado para el coro Y, y que los ensayos Empezaban en septiembre Y, y nada, yo súper contento Por supuesto y, y dije Pues nada, al coro, a darlo todo Y a ver, a ver qué es esto, a ver cuándo anuncian Qué cantantes van a venir y todo el rollo Total, que eh, El resto del verano, eso fue a final de junio Creo el resto del verano pues trabajando y haciendo cosas y, y justo antes de, de septiembre del primer ensayo me dice que oye eh, ¿te interesaría hacer de, de, del, del secundario de Eric Clayton, el que hace de Reason? Y, y digo que sí me interesaría, <ríe> pues claro con los ojos cerrados y, y me dijo pues Pues sí, o si, si estás interesado, pues te, te pillamos a ti que a alguien le gustó mucho la prueba que hiciste, y tu voz se ajusta a, a la de Eric Clayton y tal, y dije, ni dos mil palabras más, aceptado todo <risa> <risa> lo que digas. <risa> y así y, entras tú, así entras tú en el mundo Lucas, ¿no? Eh, como quien no quiere la cosa casi nada, eh. Sí, es, eso fue, eso fue el principio, y, y vamos, una pila de experiencias que. que son difíciles de olvidar. Ya iré contando unas poquitas en el resto sí. del programa. Sí, eh, ahora, mira, como resulta que el tema del Theater Equation sale después del Gentle Storm, vamos a hablar un poquito de ese proyecto que nace un poco de la casualidad de la unión de, de Anek van Gisbergen y, y Lucasen. Y, claro, eh, casualidades de la vida, eh, el crear ese epic eh, rock choir eh, hace que a la vez que se está, pues bueno haciendo prácticas, haciendo ensayos para ese The Theater Equation pues os utilizan para apoyos vocales, de coros para el trabajo de Gentle Store, ¿no? para ese The Diary que saldrá en el 2015 y claro, eh, una experiencia de nuevo maravillosa no un disco que de nuevo nos trae quizás a Lucasen y a Nick, pues los más intimistas, yo creo que es un trabajo que también Peca de los defectos que tienen los trabajos de Lucassen en el sentido de cuando trabajan solo con una voz, que se convierten en discos un poquito más eh, más monótonos, no más lineales. Eh, yo creo que también aquí trabajan un poquito más el tema de los instrumentos de cuerdas. ¿No, eh, ¿no te da la sensación de aquí los elementos orquestales por la parte de las cuerdas? Tienen mucha preponderancia, no, sobre todo violines y elementos así un poquito eh, en ese aspecto un poquito más intimistas y no tan sinfónicos, no, no tanto de orquesta. Y luego tienen una manera de, de hacer el trabajo eh, como si estuviésemos eh, teniendo aires de vintage, no, de época un poquito más románticas, más, mmm, no sé, más decimonónicas. Sí, totalmente, además es como, es lo que dices tú, es mucho más intimista, ¿sabes? La, la instrumentación, la, la voz de Anneke que es súper personal y súper bonita, súper bien afinada eh, e incluso mira, es, es el título del disco también, el diario, es algo súper personal ¿sabes? y en, en ese aspecto también eh, una cosilla que me gustaría comentar es que eh, con respecto a Anneke Eh, Arjen cuando cuando la trajo eh, para participar en el Electric Castle eh, Arjen se quedó flipado y era un, una voz súper peculiar súper bonita eh, genial, total que él la quiso llamar más veces pero eh, en aquella época los de The Gathering no querían que ella participara en otros proyectos y por eso dijo que no a todas las veces que Arjen eh, le, le ofreció participar en, en algún proyecto de él mismo Y, y yo creo que, que esa conversación que tuvieron ellos que has dicho tú antes eh, es un poco quitarse la espinita también sabes eh, ellos dos querían trabajar pero por H o por B pues no podían sabes y, y esta oportunidad pues fue perfecta y yo creo que eh, incluso aunque ya no existiera The Gathering o, o The Gathering con Anneke eh, y, y hubieran pasado muchos años es totalmente acertado la voz de Anne que está, sigue súper bien y, y es súper protagonista en el disco este tan intimista y tan eh, personal que sacaron los dos claro eh, luego la curiosidad de editarlo en doble formato en la parte acústica y la parte guitarrera no eléctrica eh, ahora escucharemos primero un tema de la parte acústica este Source of India y luego José, dame tu opinión, tras escuchar este tema, de qué piensas de que se editara el trabajo de esta manera. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Pues bueno, vamos a escuchar este Source of India y continuamos hablando un poquito de, de este trabajo, de este trabajo del Gentle Storm de Diario. Bueno, te había comentado un poco el hablar, el tema de, de tu opinión sobre que editasen el trabajo en doble formato. Hay una versión también que está en instrumental, como en la década de los 2000-2010, Lucasen edita eh, de las máximas formas posibles. ...sus trabajos instrumentales... Eh, ...con DVDs, con extras... ...con, bueno, todo lo posible en el tema comercial... ...antes de dicho, pues que a lo mejor el trabajo... ...es en solitario que editó en el 2012... ...es eh, Los in, in a New Real... ...pues quizás no tenía esa intención... ...tanto de ser un producto tan comercial... ...pero bueno, en el resto de cosas hay que decir... ...que es un tío que te vende los productos... ...de una manera maravillosa... De, ...te hace productos por todos los sitios... ...de diferente formato... ...y aquí, bueno, lo vuelve a hacer un poco... Y dame tu opinión, ¿qué opinas? Porque yo soy de los que cree que, a pesar de que la parte acústica es muy buena, es un disco que me gusta, yo creo que la parte eléctrica es la que... Bueno, no sé si es porque estoy acostumbrado a escuchar a Lucasen con esa guitarra tan característica. Esos contrastes ¿no? de las cuerdas de los violines, violonchelos y todo eso con la guitarra eléctrica siempre son elementos que me impactan mucho más. Y quizás a mí, pues bueno, siempre tiro por la parte dura... Pero bueno, me gustaría saber tu opinión. Pues a mí, vamos, voy a coincidir contigo, a mí me gusta más la parte, la parte rockera, la parte de, de la tormenta. Yo creo que, que un poco eh, eh, el, el rollo del disco este es, es ver dos versiones de, de una misma cosa. Ver cómo se interpreta una cosa, una canción en acústico y cómo se interpreta la misma canción eh, más con un grupo entero y con distorsión y tal. Eh, Tiene, tiene cosas interesantes este formato Y cosas no tan interesantes En mi opinión eh, Puedes ver una interpretación totalmente distinta Del de, de cantante De la cantante en, en este caso eh, y, y ver un poco eh, cómo, eh, cómo se desarrolla eh, La música y la voz En un entorno más tranquilo Más medio tiempo y tal Y, y en otro eh, Totalmente opuesto Eso es interesante Diegos eh, que veo con esto, que las canciones están repetidas y, y te puedes aburrir un poco. Y a lo mejor probablemente eh, si, si es un disco que te gusta acabes tirando eh, más a escuchar uno de los dos CDs que los dos. Claro. Eh, una pregunta, es un poquito trampa, ¿vale? Eh, porque esto eh, creo ver. que se me ha ocurrido ahora. Eh, hemos visto que Lucasen en todos esos proyectos que ha creado, pues bueno, tiene distintos tipos de encararlo. Tenemos los grandiosos, ¿no? Con Aireón que mete pues desde siete cantantes hasta 17. Luego tenemos esos proyectos un poquito más Eh, un poquito menos, más de grupo como hemos dicho alguna vez que son los de Star Wars, por ejemplo y luego tienen esos otros proyectos donde solo hay un cantante los hemos visto pues, en Gilmachin lo hemos visto en Ambeón Stream of Passion y con estos Gentle Storm o con el que tiene Lucasen en solitario si tuvieses que elegir uno de los discos eh, de esta manera de este formato, con solo un único cantante ¿con cuál te quedarías? Madre mía, vaya pregunta, macho. <risa> no lo sé, no lo sé, es complicado. Yo creo que. que por el, la, la vena un poco así, más oscurilla y tal. Probablemente, probablemente me quedaría con. con Guild Machine. Uh -huh. Pero no lo sé, es que me cuesta, me cuesta, ¿eh? <risa> Pero. Bueno, ¡Ah, macho! Quizás es el sí. más diferente de todos en parte, ¿no? Sí, sí. Yo creo que por eso lo he dicho y, y, y venga, sí, me ratifico. <risa> me quedo con Gil machine, Sí. Pues eh, mira, es una pregunta que me ha venido a la cabeza. Pues yo, curiosamente, si, me, si meto el solitario, el de solitario de Lucas, en los en Nani Uriel, yo creo que en ese formato, pa mí, para mí, mi favorito es ese. Pero si tuviese que cogerlo entre Stream of Passion, entre Ambeón y Gentle Storm, que son las tres... Que donde está la cantante femenina quizás me quedaría con este de Gentle Storm y el tema de Machine, a mí me cuesta mucho más aceptar el progresivo ese oscuro, pocos temas muy largos como te comenté la vez anterior eh, que te pierdes un poco, que a veces no sabes si estás escuchando el primer tema o el quinto, eh, coño eh, es posible que el de Machine a mí me resulte quizás interesante por esa vertiente de diferente ¿Pero quizás el que más me cuesta a la hora de elegir para escuchar? Sí, pero porque... A ver, también es más difícil de escuchar y no tiene eh, cosas tan atractivas eh, así en la cara, ¿sabes? Por ejemplo, eh, por ponerte el ejemplo, eh, el, el Gentle Storm tienes incentivos para escucharlo más que, que Guild Machine. O sea, el, y el, el primer incentivo es Anneke, la cantante de The Gathering... Eh, tal y cual eh, Es un placer escucharla ¿sabes? Eh, si, si te ponen nada más que los hechos En plan eh, Guild Machine, tienes al cantante este eh, a Tal y cual Pascual eh, Tocando instrumentos Y ahora tienes The Diary eh, Con Anneke Van Gisbert y, y otros tantos Pues yo a lo mejor iría, iría más para Gentlestone con esa información ¿sabes? Pero dándole oportunidad a los dos o, o a, también Ambeon y Stream of Passion y tal eh, si, si le doy una oportunidad igual a cada uno y en el concepto de Arjen y su discografía y tal yo creo que me sigo quedando con Gil mm. me gusta me gusta escuchar eso así ves dos opiniones relativamente diferentes bueno a pesar un proyecto a pesar de ser un proyecto entre Anet y, y y Lucasen algo que en el futuro no va a más en principio es algo que salió y se queda ahí gracias a esto en parte también a NEC funda Bur, que es un grupo que ya a partir de aquí de estos miembros ella de, empieza a desarrollar y decir que claro es eh, un disco donde participan muchos amigos de, de ellos está de nuevo Josh Vanderbrook eh, les ayuda un poco en este trabajo Marcela Bobio les ayuda a hacer coros ¿Y cuál fue un poco vuestro trabajo como coro en, en este disco? Eh, ¿Estuvisteis en la grabación durante algún tiempo? Sí, fuimos un día nada más. Y, um, a ver, estábamos ensayando ya en, en Dordrecht, que en, casi en, en la misma ciudad donde, donde hicimos la, el casting y tal, había un local de ensayo que además, mira, como, como anecdotilla, <ríe> si, si veis el videoclip de Heart of Amsterdam, El sitio donde están tocando, ese era el local donde donde ensayaba el coro y el Theater Equation en general O yo cada vez que lo veo digo, hostia, si he estado ahí, vamos, más veces, <risa> impresionante Pero en fin, eh, el tema es que eh, ensayando al segundo o tercer ensayo Nos dijo Ivet que, eh, que alguien quería que el coro grabara en un proyecto que estaba haciendo él No sabíamos nada de nada, ¿sabes? Y, y claro, todos dijimos que sí Y, y nos llevaron a, al, al estudio de Yoast, a Sunlane Records y, y ahí, ahí fue cuando, cuando nos dijeron oye, que tenemos que grabar para este proyecto es de Arjen con Ake y, y queremos que hagáis coros para estas dos canciones que una era um, Shows of India y, y la otra es uh, The Storm que además era un cachondeo porque teníamos que grabar coros en holandés Y, y como tú comprenderás La mayoría de los que estábamos en el coro tampoco éramos holandeses Había, había unos cuantos eh, pero, pero vamos, la, la otra mitad no teníamos ni puta idea Y nos tuvimos que aprender la fonética, la pronunciación y todo el rollo Ahí al vuelo Y, y lo grabamos como pudimos Por lo menos siendo coro se esconden eh, los acentos de, de cateto holandés Que, que algunos exponíamos ahí Pero en fin, así es como, eh, como llegamos hasta allí, y cuando, cuando fuimos al estudio, no estaba alguien eh, en, en esa ocasión, vino, o sea, no estaba al principio, vino un poco más tarde, y de hecho hay algún algún vídeo que sacó por la época de esto de teaser para el disco y tal, que, que sale él y sale el coro eh, así, un poco escondido, y, y yo creo que eso, eso es más o menos todo lo que pasó en ese día, que no fue poco. Pues bueno, eh, ya prácticamente de, de este disco hay poco que decir eh, Vamos a poner entonces el tema de Storm, donde también participa el Epic Rock eh, Coir Y bueno, y ya pasamos, pues bueno, eh, podíamos decir a, al, al sumum de, del sumum, ¿no? A la realización de un sueño para muchos seguidores de, de Aireón Así que, si no tienes nada que decir más de esto, José, yo creo que tiramos para adelante, ¿no? Tira para adelante, Kike, todo bien. Pues nada, vamos a escuchar este destor donde José está en los coros. Así que a ver si podemos escucharle un poquito por ahí de fondo. Bien, José, como hemos comentado, eh, mientras estaba trabajando en este terreno, en estos Gentle Storm, acabamos de escuchar The Storm, de ese disco de Diary, en ese proyecto que tienen Aneke. bueno, Aneke y, y Lucasen, pero claro, hemos hablado de una intrahistoria, de algo que estaba sucediendo a la parte de detrás. Se estaba a la vez creando un poquito paralelamente, porque como tú bien has dicho, Lucasen en principio no tiene... Eh, no tiene una. participación muy. muy principal en la creación de ese proyecto que se estaba haciendo. Que es del de Theater Equation. O sea. el, el hacer realidad del que un disco como The Human Equation, uno de los principales proyectos y discos de Aideon, pues saliera en teatros. Eh, y claro, eso nace en parte. Eh, por lo que estabas tú comentando de Yvette, que es la en ese momento gerente-manager de Lucasen, que cuando terminan de hacer el de The Theory of Everything, le comenta ¿qué podríamos hacer? ¿no? ¿qué podíamos hacer para que Aireón fuese algo más? ¿no? que, que otro reto, necesitamos otro reto y Lucasen, eh, yo creo que es así le comenta, pues hombre, podíamos, eh, podíamos hacer, eh, poner en o creo que fue Yvette quien se lo propone a Lucasen la que le dice, pues podíamos llevar a teatro o en directo alguna de las obras que tú has hecho ¿no? y bueno, a Lucasen le parece fantástico, pero él dice que él no quiere formar parte de eso que quiere bueno estar ahí un poquito en la sombra y que para él en parte es un suplicio estar pendiente de eso porque él se considera, pues lo como hemos dicho muchas veces, no un compositor un creador de música un, un, un productor y se lo deja todo en manos de Yvette, y aquí eh, José, no sé si sabes esto barajan un poco pues bueno qué posibles obras de dentro del mundo Aireón podían sacar para hacerlo en directo, y aquí barajan el en Into the Electric Castle, barajan el Human Equation, barajan algo del 0101 y ya no es porque el Human Equation sea uno de los discos más exitosos sino que la historia ellos creen que quizás económicamente a la hora de llevarlo a la Al teatro, a la hora de llevarlo a la gente, puede ser el que menos quebraderos de cabeza les suponga y por eso, en parte, llevan a la práctica el human equation en teatro. Y bueno, y aquí empieza otro sueño, ¿no? Que es lo que tú nos has contado cómo llega tu vida a Ireón, pues como grupo y en parte cómo llega tu vida, como ya en parte como sueño hecho realidad. Y aparte de haber aparecido pues, en esos coros en el de Gentle Storm, en ese de Diary, estabas trabajando y ensayando en este futuro maravilloso, mastodóntico, épico, maravilloso viaje. Así que, José, ¿cómo conoces tú esto? ¿Qué ¿Me puedes contar un poquito de cómo se crea esto? ¿Y cómo fueron esas épocas? Porque serían unos meses hasta la aparición en directo de este Theater Equation. Sí, Kike, eh, sobre cómo se creó, eh, yo creo que estamos los dos de acuerdo. Sí, que fue Ivette eh, la que le dijo a alguien: Oye, mira, tal, eh, vamos a ver si podemos llevar a, a, a Iron en directo y tal. Pero a alguien sí estaba muy ocupado y dije, dijo: Mira, si, si quieres hacerlo, sí, yo superviso un poco, pero me desentiendo bastante. O sea, y así es como habían quedado y, y así es como habíamos empezado a ensayar. Eh, allá por septiembre de 2014 y eh, llegó el momento de que de que eh, empezaran a, a llamar a cantantes a ver quién a tocar a puertas de cantantes a ver quién quería eh, participar en ese proyecto mientras tanto pues los, los ensayos de, del coro habían empezado ya estábamos haciendo uno o dos por mes depende Y juntándonos todos y haciéndonos súper colegas Eso eso es algo que, que siempre voy a tener eh, como parte de mí Y los amigos que he hecho allí, vamos Es como, como el que diría, eh, los amigos que hacen en la mili <risa> Pero en fin eh, El tema es que muy pronto, muy pronto Yo creo que sería sobre octubre o por ahí eh, y, y Beth vino y dijo Oye, que, que la abrí, ha dicho que sí, que le interesa el primero, en la cara, ¿sabes? Y, y, y claro, dijimos todos, hostia, que de puta madre y tal. Y, y eso yo creo que fue clave en conseguir a la mayoría de los otros cantantes y en conseguir la atención eh, mucho más dedicada de, de alguien. Alguien en cuanto ve que tiene ahí a, a James labry de repente le interesa involucrarse más. Y con razón, claro. Esto ya se convierte en, en algo que iba a ser. Un rollo medio fan, ¿sabes? A ser rollo casi oficial, vamos. Y, y a ¿En partir ese aspecto, de ahí pues, José... empezaron a anunciar más cantantes. Claro, en ese aspecto, José, mmm, es verdad que la intención de Ibete en un principio es... hacerlo en plan con cantantes que no tienen nombre, más de la escena holandesa, de la escena centroeuropea, sin si miras a más allá, porque ellos creían imposible pues como tú has comentado Jess Labra y, y, tanto, y tantos que participaron en, sobre todo en ese theater de eh, The Human Equation aceptaran el ir a hacer una obra de teatro de, de, de Iron y de ese proyecto y es increíble porque es verdad es a partir de que sin esperarse que les dijeran que sí como poco a poco van cayendo las fichas de dominó y se convierte automáticamente en lo que al final fue porque es que ni siquiera la intención de ellos era crear una obra tan visual yo creo que se le, eh, se le empezó a hacer bastante más grande de lo que esperaban ¿sabes? y, y mira, con, con la tontería, en plan anécdota tuvieron mucha suerte porque eh, James la y... Eh, resulta que, que a él lo que le habría gustado en, en la música es pues trabajar en musicales, en Broadway y tal Eso es lo que le habría encantado a él hacer en su carrera musical Y en cuanto lo llamaron para, para hacer una obra de teatro musical se lo vamos él, Para él estaba vendido ya casi desde el principio O sea que por ahí hubo un montón de suerte Y sí que van cayendo fichas, algunas inesperadas, otras más esperadas eh, Por ejemplo, Heather Finlay, la que hacía de, de amor en, en el disco. Eh, hasta de Avenir también. Um, ¿quién, ¿Quién fue después? Espérate. Marcela Creo Bobbio que fue, sí que eh... sí que eh, desde el principio dijo que sí. Tampoco se que Marcela claro. Bobbio, sí. eso, eso casi casi claro. que va por descontado. Claro. <risas> eh, pero después me parece que, que fue Devon Graves y, y Eric Clayton. Uh -huh. Los dos. Sí. Eh, Y, y después, yo creo que... Lo, lo, ah, Irene, Irene Jansen también, casi desde el principio. Y, y yo creo que, que un poco fue el tema de que alguien tampoco quería cantar eh, y quería hacer de su personaje. Así que eh, llamaron a, a Woodstick, que era uno de los que salía así novedosos en el 01. Muy buen chaval. Y, y, y quedaba, quedaba algo que, que iba a ser bastante difícil, que... Porque ya nos habían dicho que Michael Ackerfeld había dicho que no Y nos habían dicho que Devin Townsend había dicho que no también Así que estaba esa incógnita súper grande de quién, a quién iban a traer Se barajaron un montón de nombres bastante eh, extraños ¿Sabes? O sea, no extraños, pero del universo Iron Pero que a lo mejor dices, pues igual no, no, pega, no pega tanto como, como tal Por ejemplo, en... Eh, Yo recuerdo que cuando ya estaba haciendo yo Eso era pues Cerca de Navidad 2014 y tal Recuerdo estar haciendo yo Ensayos de individuales Para las partes de, de Eric Clayton y, y de charleta Con, con Ivette y tal le, le decía ¿A quién vas a meter? Para, para, para Fear eh, Y para Rage y, y dice Estamos intentando traer para Rage a Russell Abey. Y, y yo dije, hostia, macho, no me podía decir otro nombre, vamos, de mis cantantes favoritos. Y, y, y ahí se quedó la cosa. Me dijo que, que a lo mejor eh, para, para Fear se iban a, a, a intentar camelar a Tommy Karevik aunque el rango no fuera lo que, lo que le pegaba y tal. Y, y dije, qué cosa más rara, macho. Pero en fin. Y, y después de eso, pues ya anunciaron que Anne, que Anneke iba a hacer de Fier. Sustituyendo a Michael Ackerfeld y que, y que Mike Mills iba a sustituir a, a Devin Townsend Que yo creo que, que causó bastante conmoción Los dos <ríe> cuando, cuando lo anunciaron Porque a priori no pegaban nada de nada No sé, no sé cómo lo, lo viste tú En la época o, o a posteriori Pues mira, eh, sí que es verdad que es cuando lo anuncian o cuando ves el primer momento eh, que no tiene nada que ver, los dos cantantes que suplen pues mucho más agresivos, mucho más eh, guturales, mucho más eh, dentro del metal extremo, dices, hostia, cómo choca, ¿no? No tiene nada que ver. Sin embargo, cuando estás viendo la obra, es que en ningún momento te das cuenta. Por lo menos a mi parecer, ¿eh? Sí, yo, yo lo mismo. Yo es que también la cosa es que Como estuve ensayando con los sustitutos De, de ellos eh, Durante todo el año anterior Pues también me acostumbré un montón sabes claro. Ya cuando dijeron que Anne Que iba a hacer de, de Fear, pues una de las chicas de, Del coro Pues la, la pillaron de, de Sustituta o de repuesto o de lo que sea eh, Se llama Els, Els Prince Es la cantante de un grupo que se llama Sisters of Suffocation que es un grupo holandés de, vamos, super cafre tú la escuchas cantando con voz gutural y es una bestia y después la escuchas con voz limpia y tiene una voz super bonita eh, y de hecho ella es la que hace los guturales en en, el, en los directos del de Theater Equation vamos, para los que no conozcan el grupo se lo pueden mirar si les interesa Sisters of Suffocation y, y sí, eh, Mike Mills también fue un poco sorprendente Pero como era mi colega, eh, el italiano, Mateo, el que lo sustituía, pues tiene una voz parecida y también me acostumbré a muerte. Pero sí que sí que escuché un montón de gente que no estaba convencida para nada de, de la selección que habían hecho para esos dos personajes. Bueno, eh, la verdad es que el proyecto se convierte al final en una obra teatral absolutamente maravillosa antes de continuar hablando de, de lo que sucedió, vamos a escuchar ya uno de los temas que has elegido, en este caso José, Betrayal eh, uno de los, bueno, es que el, el disco uno de los mejores temas, ¿para qué? si es que el disco es casi perfecto, ¿para que hay que decir que es uno de los mejores <risa> temas, porque a mí me parece una obra, pues bueno, inolvidable así que vamos a escuchar este Betrayal y continuamos un poquito hablando de, de esta obra, si quieres Thank mm -hmm. you. José, Vitrail, eh, uno de los temas donde en parte eh, más, eh, más protagonismo tiene el coro y en parte más protagonismo tienes tú, ¿no? Hombre, sí que sí que es una de las pocas de, del disco oficial que se escucha. Se me escucha a mí haciendo los coros de, de Eric Clayton en la en la parte central. Sí, recuerdo, recuerdo haber grabado eso en, en, en directo. Había eh, como un escenario súper grande. Eh, Y en la parte de arriba, a la izquierda, era donde metían el coro. Y cuando el coro no estaba allí y había uno de los, de los sustitutos que tenía que hacer segundas voces o algo para el principal, pues se ponía ahí. Así que mira, recuerdo una pila. En ese aspecto, eh, sí que es verdad que, como hemos comentado, el proyecto va creciendo, eh, va eh, llegando a tener, pues bueno, yo creo que una... épica, una gran fuera de toda duda, quiero decir que al final lo que queda en el DVD es una auténtica maravilla, yo creo que refleja perfectamente lo que es el disco creo que eh, verlo en directo verlo en escenario es que complementa el trabajo de manera maravillosa, me parece algo que no te cansas de verlo y creo que es una de las mejores cosas que se han editado nunca en formato DVD, eh, tú cada vez que lo veas tiene que ser algo inenarrable para mí es que verlo eh, en DVD y tal es súper distinto porque yo lo viví desde dentro y, y yo en todos los conciertos, en todos los pases que se dieron de, del Seattle Equation pues estaba dentro. así que verlo desde fuera digo hostia, así se veía, ¿sabes? desde dentro era muchísimo muchísimo más diferente y muchísimo más caótico Entre, eh, entre ir de aquí para allá cantantes que salen que entran eh, poner a todo el mundo en posición pues las, las cosas de, del teatrillo que que yo no tenía experiencia pero vamos ya vi ya vi cómo funcionaba más o menos una cosa José eh, en el aspecto eh, musical Eh, yo creo que esto a pesar de que Lucasen en lo ve desde fuera que tiene simplemente la parte de supervisión como si fuese un productor de una película que de vez en cuando va supervisa lo que se está haciendo da el ok a ciertas cosas y realmente no hace nada más sí que al final supone algo importante yo cre creo creo eh, para él no y una es Eh, que se da cuenta que Aireón hay que llevarlo a escenario, él se da cuenta de la cara de felicidad que tienen todos los asistentes, ahí es donde él le hace el clic y dice hay que meter a Aireón en escenario como sea, cuando sea y como sea aunque no sea de manera continua pero sí puntualmente yo creo que esto hace, este theater equation hace que venga después a posteriori pues, los productos que hemos tenido o los conciertos que hemos tenido de Aireón ya de otro formato Y la otra parte, que también vas a comentarme un poco si quieres, es el que definitivamente Lucasen diga, no soy músico de escenario, definitivamente me retiro, definitivamente esto me ha dado ya, me ha convencido de que Iron tiene que estar en escenario, pero yo no tengo que estar, yo tengo que estar en la sombra y hay otros músicos que están más capacitados para demostrar mi música en directo. Y yo creo que eso todo sucede durante estos años de la fabricación del Theatre Equation. Sí, yo creo que, que se, se gesta esa, esa idea un poco en esa época también Tú imagínate que, eh, a ver, durante los ensayos y tal eh, Los músicos no venían, hacíamos los ensayos pues con, con las pistas instrumentales y, y todo el rollo eh, Y alguien venía a veces a, a supervisar o a ver y a saludar y, y todo el rollo Y los músicos empezaron a ensayar pues a lo mejor un mes antes de... de De los conciertos de verdad sabes, Pero eh, en ese aspecto Es que alguien lo, lo decía ¿sabes? Decía, mira, la gente que estoy llevando a, a tocar En directo con aire o con lo que sea Es que tocan mejor que yo ¿sabes? <risa> y, y a mí no me gusta Tocar en directo ya, me estresa muchísimo eh, Me siento Súper inseguro y yo prefiero Estar entre bambalinas Pero no en el escenario directamente Aún así Sí, él comprendió, yo creo que después de ver que eh, estaba todo vendido y había muchísimo interés en, en ver directos relacionados con Aiden, yo creo que sí que entendió él que eso era filón y, y los fans lo estaban pidiendo y había que dárselo. Y eso eh, es tan fácil de ver, se había visto a mucha menor escala cuando hicieron el Live on Earth, que era una sala con un aforo muchísimo más limitado, Y tal, pero se llenó rápido. El, el Theater Equation, me acuerdo yo, que pusieron las entradas a la venta en septiembre de 2014, Lo, los pases de teatro eran en septiembre de 2015 y, y las entradas se agotaron en cuanto las sacó todas. Y eran tres shows al principio, más de 6.000 eh, entradas. y se agotaron creo que en horas o en un día o algo, después tuvieron que sacar un pase extra en, en el domingo el sábado, no me acuerdo, domingo creo que era, un pase por la mañana y otro por la tarde, para para dar un poco de, de oportunidad a más gente de verlo, o sea que imagínate. Claro, eh, José, aquí antes de ya dar de fi, eh, carpetazo definitivo a esta experiencia del Theater Equation, la gente tiene que saber que claro, los cantantes que hacían ensayos supliendo a esos cantantes principales que luego en la obra principal, en ese teatro grande, participarían, pues bueno, eh, pues bueno hicisteis una serie de conciertos a pequeña escala del concierto entero, de la obra entera, y bueno, eh, cuéntame un poco cuántos conciertos fueron... ¿Qué tal fue la experiencia de cantar pues la obra completa de Lucas en, en directo, delante de fans? Eh, porque yo creo que estuviese. hicisteis varios conciertos, que luego hablaremos un poquito de en YouTube. Puede encontrar la gente alguna cosa. Cuéntame un poquito eso ya para dar definitivamente pues el carpetazo final a, a esto. Sí, sí, pues mira, eh, a ver, concierto oficial, dimos uno nada más. Que fue eh, una semana antes de, del primer concierto de, en el teatro eh, Lo dimos en Dordrecht Que era donde veníamos ensayando Hay una sala grande y, y, y dimos un concierto ahí Lleno hasta las trancas Eran los, los músicos que, que participaron en, en el Theater Equation Y, y el coro Ya está eh, Y, y fue, fue cojonudo, vamos eh, Había mucha gente que iba ahí La mayoría del público que fue eh, eran holandeses Pero era eran gente que eran super fans y, y tenían ya muchísimas ganas de, de ver en directo lo que iba a ser el, el Theater Equation O por lo menos escucharlo, porque visualmente era muy distinto y, y fue, vamos, yo me lo pasé genial y todo el mundo se lo pasó muy bien De hecho, eh, en, en, en YouTube creo que está el concierto entero y hay canciones sueltas Uh, si ponéis theater equation tryout como concierto de prueba o algo de eso seguro que os salen un montón. Correcto. Pero está así. el concierto, está el concierto entero de alguna, lo, igual lo pondremos en, en Rogue entre amigos por si la gente puede acceder para que te vean, para que te vean a ti en pleno, en pleno momento estelar, hombre. Joder qué vergüenza, macho. <risa> Pero en fin, que sí, si sí, eso es, es una experiencia cojonuda y, y, y el que es fan de Aiden o el que tiene un poco de interés, seguro que lo ve y, y dice, joder, qué, qué chulo que, que se creara una oportunidad así y que y que gente que son pues cantantes no famosos y fans pudieran cumplir ese sueño. Eso Exacto. fue genial. Efectivamente, y un poco es la demostración de lo que en principio iba a ser esa obra, ¿no? Eh, pues bueno, sacar en directo Con músicos menos conocidos Con cantantes menos conocidos Que al final acabó de otra manera Pero eso era el primer reflejo O sea, el primer reflejo de Ivette Era lo que aparece en ese concierto Exactamente Y además, mira, el concierto Hay, hay como un resumen y tal En el, en el DVD o en el Blu-ray Del Theater Equation O sea, que el que lo tenga y no lo haya visto todavía Le puede echar un ojo ahí Eh, que de hecho los corté los edité yo <risa> pero en fin aquí todo todo se queda en casa bueno pero, en así, esas... una, una cosa aquí hmm. que perdona sí, claro. eh, un, una última cosa que, que quería que quería comentar sobre la experiencia esta antes que, que chapemos es que eh, yo he estado en grupos desde que tenía 14 años y y he estado tocando en bares y tocando en festivales pequeñitos nunca nada super grande y tal Eh, y sé que hay un montonazo de, de buenos músicos y buenos grupos y tal eh, Mi experiencia como músico que, que llegó a tocar o estar en el mismo escenario Con músicos súper profesionales y súper buenos eh, Es que eh, es todo perseverancia, tío Yo nunca he visto a nadie tan profesional Como James Labrie Así de claro te lo digo Estuve con, con él y con los demás cantantes Y, y mira que yo nunca he sido fan de él, ni de Dream Theater tanto, ni nada de eso Pero el tiempo que estuve ensayando con él Y, y charlando con él eh, después de los ensayos y tal Más profesional no se puede ser El tío eh, sabía perfectamente a dónde, hasta dónde llega su voz eh, Sabía perfectamente cómo eh, conservar esa voz Y no quemarse eh, en los ensayos antes de, antes de llegar a los shows O sea, acojonante. Y los músicos, eh, eh, el Edward By, eh, todos los, los músicos que había, es que tantos nombres, macho, súper profesionales. Eso era un placer tocar con ellos cuando hicimos el, el concierto eh, solo los, los del coro. Era, vamos, nada, nada que ver eh, con, con lo que yo había visto hasta ahora. Súper. Eh, eh, Cómo se dice eh, Super que, que puedes, profesionales. Puedes confiar en ellos, eh, no, no se les va a pirar una nota, no se les va a pirar el tiempo y tal. Y eso es todo práctica, tío. Eso es, eso es todo perseverancia y, y practicar. Que mucha gente y yo me incluyo entre ellos cuando tenemos 20 años, 25 años, ni ensayamos, sobre todo los cantantes. Ensayamos poco, decimos, ah, esto voy y lo hago, tal. Hay que ensayar, macho, ensayar a claro. muerte. Así es como te vuelves un buen profesional. así es, bueno, eh, puntualizar eh, un par de cosas eh, las obras eh, se hicieron el 18, 19, 20 de septiembre del 2015, ahí se produjeron las grabaciones de esta obra súper recomendable, una de las grandes obras de Aireón, aunque esté un poquito fuera de las manos de, de Lucassen, me parece una obra esencial para cualquier amante de, de, este, de este músico holandés, y Eh, la importancia que toma Josh Van Der Broek a partir de aquí yo creo que a partir de aquí es donde realmente se convierte Josh Van der Broek, en la mano derecha de Lucasen y en parte también me parece que Ivette, la que era manager gerente de Lucasen, tras esto deja de ser su manager, me parece, no sé si sabes tú algo de eso Sí, ella, ella ya no era manager. Eh, durante el Theater Equation ella, ella fue manager en la época del de Star Wars, pero ya, ya no era. O sea, alguien tendrá otro manager, yo no, no sé quién era, pero Ivette no, no estaba relacionada eh, con él en lo profesional. Esto fue simplemente algo que ten, tenía en relación personal y tal, y, y lo trajo ella eh, como idea y el alguien pues participó. Eh, hubo, hubo lío, yo no me lo sé muy bien Porque tampoco nos decían Demasiada información Pero yo sé que, que después de, Del Theater Equation De Iber no se ha vuelto a saber nada <risa> No sé qué habrá pasado con ella Espero que esté bien y tal eh, pero, pero sí Sé que dicen que algún problema Hubo, no sé exactamente qué es eh, Probablemente económico y, y Cortaron relación Yo sé que alguien pues no Por lo que el contacto que mantuve con él después, yo le pregunté que si sabía algo de Ivette porque yo solía hablar con ella bastante y no, no tenía ya ni Facebook ni nada de nada. Y le pregunté a ver si estaba bien, si él sabía algo, me dijo que no, no había hablado con ella. O bueno, sea que eso es todo lo que sé de Salsa Rosa del Metal. Bueno... José, es una manera de ver que no todo es bonito en la en el mundo de la música y aquí, a pesar de ser algo espectacular con un éxito tremendo, siempre tienen esas interhistorias esas, esas partes oscuras así que, bueno, eh, vamos a terminar ya esto con el tema Confrontation eh, Temón, parte final de la obra una pf, una parte espectacular y sobre el tema de James Labrie eh, es como hablar de Flor Janssen es que lo que hace James Labrie en Aireon. mira, a mí que me perdonen a mí Dream Theater me gusta, sobre todo la época de Imagine World y de los discos primeros de la época más eh, heavy, progresiva no tan progresiva pura me flipa James Labrie pero lo que hace con Aireón, James Labrie me parece siempre superior esas dos obras que ha grabado en parte con, con, con Aireon, tanto el que va posterior, el de Source, como este Human Equation, me parece que está sembrado y es una, es una puta pasada y en directo, en este Theater Equation es que está que te cagas así que yo, es para mí es maravilloso que James LaBray esté con con Lucassen, con Aireon y, coño, es que quizás no es el mejor cantante del mundo quizás dentro de formar parte de Dream Theater, pues bueno, no llega a la altura técnica que puede tener John Petrucci o puede tener Jordan Drew, Ruch o el bajista John Mayung, pero Eh, joder, tiene un timbre de voz tan personal, tan particular Me pasa lo mismo que con Hans y Kurz, ¿no? Son timbres tan personales, tan particulares Que solo los pueden hacer ellos Y cuando escuchas a alguien intentar imitarlos Parecen eso, imitadores Y que, que, coño, a mí me parece que cada tema cantado por cantantes de este estilo Con este timbre tan personal Me parecen únicos Es que son únicos Y... Y a ver, eh, las cosas como son, ¿sabes? Todo el mundo la caga en directo. Músicos y cantantes, pues algunas cagadas habrá. Si eres cantante, se nota más. Y, y a James lo han criticado un montón porque pues tendrá muchas cagadas grabadas en vídeo. Pero el tío es un profesional como la Copa de un Pino y, y da gusto trabajar con gente así, eso te lo puedo asegurar. Efectivamente. Pues bueno, vamos a escuchar este Demon, que, que es Confrontation, y ya pasamos a. la última obra en estudio que tenemos de Lucasen, así que vamos con esta maravilla Try to tell you how I feel, feel the pain inside Tell me please What can I do? Listen well to what I have to say I have to tell you I'm my betrayal the thought, although I the truth is out, I feel relieved. You hate me now. You've been deceived. Anyway, we are even now. Y vamos, como he comentado anteriormente, después de escuchar este Confrontation, a la última obra en estudio de Lucasen, del proyecto Aideon, ese de Source, Un proyecto que nace eh, de manera distinta a lo que había trabajado anteriormente. Aquí él descubre una serie de dibujos de un tío que se llama Yvonne Soutred, o algo así, él ve por internet una serie de dibujos que le llaman mucho la atención, muy futurista. y es el que le da la idea para crear una obra, una nueva obra que va a titular The Source bueno, aquí se basa en esos dibujos, a partir de ahí empieza a desarrollar el concepto y empieza a desarrollar el tema instrumental y bueno, si antes hemos dicho que el de Theory of Everything, que es el trabajo más progresivo es el trabajo un poquito más parecido a una obra conceptual de los 70, por ejemplo de grandes del género como Genesis, ¿no? como Pink Floyd Esto es totalmente diferente, no deja de ser una obra conceptual con una historia súper interesante, una vuelta de tuerca de nuevo un poquito más futurista, pero posiblemente supera en potencia, en dureza, le pone más presencia de guitarras y creo que es el trabajo más parecido a lo que podría ser Star One y supera al Human Equation en cuanto a potencia y a mí es otra obra que me vuelve loco este de Surz. es un discazo la verdad eso es impepinable como dirían algunas eh, yo creo que eh, aparte ha acertado lo que lo que has dicho al principio del de el nuevo dibujante y tal es bastante distinto de Jeff Bertels que es el que el que con el que lleva trabajando una pila de tiempo y los conceptos son un poco un, un poco son los dos futuristas extraños pero muy distintos entre sí o sea, y el disco como si Eh, a ver Te, te, cuento, te cuento historieta que, que no sé si te la sabes No sé si te la he contado eh, Antes o no Pero eh, Arjen lo que hace es que Cuando, cuando graba un disco O cuando está eh, creando Un disco digamos Hace una, una lista de correo Con, con unas cuantas personas y, y les va pidiendo Opiniones a medida que va sacando Partes y temas ¿sabes? Eh, Yo no sé, no sé cómo acabé ahí, pero tuve la suerte de que me incluyera en esa lista. Éramos creo que, creo que cinco personas. Uno era el hermano Gialt, del que hemos hablado antes. Eh, había una, una chica de, del coro que la conocía yo y, y otra gente que no sabía yo quién era. Y nos iba mandando pues midis de, de las canciones de, de lo que iba a ser The Souls. Y nos iba preguntando, a ver, ¿qué, te, ¿qué os parece esto? Y le íbamos diciendo si nos gustaba o no nos gustaba O qué nos parecía y tal eh, Con lo cual te he de confesar Que cuando salió el disco yo estaba ya de source hasta los cojones <risa> y, y me costó escucharlo un poco eh, De hecho lo, lo escuché bastante más tarde eh, de, lo que, de lo que habría hecho habitualmente Pero eh, sí, reconocía todo lo que... lo que había escuchado en los midis que, que había mandado alguien en aquella época y tal lo asociaba un poco, notaba los cambios y, y, y todo tomaba vida de una forma muy distinta de un midi a, a una grabación de disco. A mí me gustó mucho eh, ciertas partes, muchísimo eh, una, una de las cosas que, que noto distinto de los de los otros discos de Arian es que eh, por ejemplo el, el Human Equation el Electric Castle, el, uh, eh, el 01 tienen eh, canciones hacia el final del disco que son más largas y más apoteósicas y donde colaboran todos los cantantes en plan subidón que te cagas y tal y, y en este decide hacerlo en la primera canción y no hacerlo en, en la última o la penúltima eso me resultó súper curioso y es una de las cosas que le dije en, en su momento Pero él, él lo quería hacer así y, y también, también le funcionó bastante bien. El disco sí que es bastante más pesadete que, que los otros. Pesado en plan de, de, duro. de sonido, de duro. Eh, y, y tiene, vamos, se nota pues con cosas como la presencia de Mike Mills. Le, le da mucha más eh, rienda suelta, le da permiso para hacer cosas a su bola, como eh, la parte de 01 de... Um, the Day That The World Breaks Down la primera canción y, y salen cosas bastante interesantes a mí me gustó mucho pero es lo que te digo yo venía de un sitio ya que, que lo tenía bastante trillado y, y estaba un poco cansado como para darle una oportunidad así desde cero Sí, es ver desde un punto de vista diferente eh, ese disco que ya no lo podías ver como un fan, ¿no? formabas un poquito parte de, de esta historia eh, en este aspecto Una cosa muy curiosa es que el disco se queda eh, a la forma a la manera de grabarlo, de encararlo Lucasen. Esto, de nuevo, vuelve a ser un trabajo que quiere hacer en solitario y empieza a crecer y a hacerse grande y lo convierte en una especie de continuación del 0-1. Eh, le, se lo une, ¿no? Es como... como una sucesión de lo que ocurría con un Forever, por decirlo de una manera, en, en un futuro. Me parece que un Forever es un personaje de, que utiliza para, para las historias, sobre todo el 0-1. Y utiliza 12 cantantes. Vemos que ni es lo que hizo con el anterior de Theory of Everything, ni con el 01 no eh, En uno eran 17-18, en el otro 7. Aquí elige 12 cantantes. Vuelve a... a no hacer lo que hizo en el Theory of Everything, que es no utilizar cantantes ya utilizados. Lo que hace aquí es coger el que él opina que son los mejores cantantes en ese momento para poder trabajar con Aireón y vuelve a llamar a James Labray, vuelve a llamar a, Tom, a Tommy Karevic, vuelve a llamar a Hansi Kurch. Esta vez utiliza a Tobias Sammet. Yo creo que en parte... Joder, esto no sé si decir... A mí, eh, tú que eres cantante, José, o has sido cantante... Joder, a mí es que eh, Tobias Ahmed me parece que es como compositor, pues un gran personaje, un gran compositor, pero como cantante me deja muchísimo que desear. Y bueno, se me hace simpático la aparición de, de Tobias Ahmed en el disco, pero no sé por qué cuando aparece cantando, joder, se me queda tan a las antípodas del resto de cantantes... que bueno no le quita nada al disco pero bueno me da la sensación de que Lucasen lo utiliza en parte para decir mira va por fin aparece un trabajo mío por fin que la gente vea que somos amigos que no tenemos ningún problema pero no me da la sensación de que esté Tobias Sammet como a, como a uno de los grandes cantantes del panorama europeo cómo lo ves tú en ese aspecto hombre <risa> Un poco polémico eh, y, y mira mira que lo hace mejor que, que en Avantasia <ríe> pero, pero en fin a, a mí yo nunca he sido muy fan De, de Tobias como cantante La verdad eh, me, me gusta como lo hacía En los primeros discos de Guy y, y tal Después en, en Avantasia No lo sé Es que eh, el, es el, tema, el tema Para mí es que tiene, eh, tiene Muchísimos cantantes Que son buenísimos en Avantasia Y, y él no destaca tanto. Aparte que el vibrato suyo es un poco como una cabra, pero en fin, eso es otra cosa <risa> distinta. Yo lo que pasa es que lo considero siempre, lo he considerado desde la primera vez que lo escuché, Pues un clon de, de Bruce Dickinson, ¿no? Me parece un emulador de, de, de, los grandes cantanes, de, de los grandes cantantes del heavy metal tradicional, clásico del heavy metal. Y aunque es un cantante que no me desagrada y que en un principio me pareció, pues bueno, interesante, ¿no? En obras como el Vine Glory Opera, el Theater of Pain. Sí que es un cantante que siempre se me ha quedado corto. Y es lo que tú dices, hostia, es que aparece al lado de cada... ...personaje de Rusen Allen... ...de, de, lo que, de los que he nombrado antes... ...es que uf, es que son tan buenos todos... ...que cuando sale él como personaje... ...pues bueno, se me queda ahí un poco... ...pero bueno, es algo que no... ...que no le quita nada tampoco al disco... ...me parece un disco soberbio... ...un disco súper duro... ...hay que decir que... ...bueno, aquí cambia de sello discográfico... ...se va con Mascot Label... Eh, ...yo creo que él también a partir de lo que ocurrió... ...con el Theater of Equation... el Josh Van Der Broek también eh, se convierte también en una especie de manager con Lukasen y aquí en este disco también tiene mucha importancia, está en ayudas de producción con Lukasen. Eh, yo creo que este disco también es un, un disco mucho más global, ¿no? Es como si volviese, en el fondo estamos viendo, entre comillas un, unos Star One con más cantantes. Sí, es un poco, un poco ese estilo, ¿sabes? Y, y además, es que, no sé, desde el punto de vista de historia, historia, solo para dar un pelín de trasfondo a, para añadir a lo que estás diciendo, um, esto es eh, el origen, es The Source, y es el origen de la raza eh, extraterrestre que, que da lugar a todas las historias de, de Electric Castle, de 01 y tal, pero cuando viven en su planeta, antes de que pase lo que pasa, Eh, el apocalipsis en, en el planeta que tienen que los obliga a irse a otro sistema solar y a vivir en, el, en ese entorno acuático ¿sabes? Um, por eso por eso hay, hay personajes del 01 que están también en, en The Source pero es, es los personajes como eran en su planeta original que es por ejemplo el personaje de Flor eh, el personaje de, de Hansi y, y no sé si había alguno más, pero vamos Eso para, para darte eh, un, un poquillo de, de trasfondo de historia. Y, y si y me he perdido, no sé lo que estabas diciendo, porque me he ido por las ramas para decir eso antes de que se me olvidara y, y se me ha ido la pinza total. Que es, que es una especie de, de, de eh, Star Wars, pero con más cantantes. Ah, sí, sí, sí, pues totalmente. Pero no, no, solo, eh, no solo por el estilo musical, Sino que aparte pues o sea, te ve a Russell que lo tienes ahí ya en la cabeza del Star One Y, y tira para pensar que, que se parece al Star One, que también se parece las cosas como son eh, Y sí, es como, como una versión más bombástica, eh, más grande de, del Star One Sí, sí que me parece también, cierto Bueno, para demostrarlo, vamos a escuchar, pues, este tema que hemos elegido. Bueno, eh, realmente el primero que vamos a escuchar es el Sea of Machines, un disco más que entra dentro, un tema que entra más dentro de los parámetros de Aireón clásicos y el que pondremos más a posteriori, que es el Run Apocalypse Room. Ese sí que nos marca más la potencia de unos Star Wars Así que vamos a escuchar primero este Sea of Machines, este Mar de Máquinas. Y continuamos hablando un poquito más de este disco Para ya pasar luego a, a, a, a lo que sería ya Aireón en directo Así que bueno, vamos a poner este Sea of Matching Y continuamos hablando un poco, José Vamos allá Bueno, José, eh, tras escuchar este Sea of Machines hay que decir que, bueno, el nombre de Lucasen ya eh, cuando saca este disco la expectación que crea la expectación que tienen los fans eh, ha aumentado tanto desde el Human Equation yo creo que está claro que el proyecto Star One le da a conocer a mucha gente eh, el, el Human Equation le hace crecer el proyecto del Theater Equation como como teatro también le hace crecer eh, Lucasen va creciendo como nombre musical, Aireón va creciendo como nombre, como grupo, como concepto ya estaba vendiendo bastante, estaba teniendo una importancia dentro del mundo editorial a la hora de editar discos muy importante, pero este The Source sí que es un impacto en el sentido de que estamos en una época donde los discos no se venden y sin embargo eh, Lucasen con los formatos que tiene que no son baratos, son formatos grandes son formatos caros, formatos de lujo se mete en la mayoría de charge europeos es un producto que se vende muy bien y yo creo que es un disco que está mucho más aceptado que el Theory of Everything y así que yo creo que es un discazo y es un disco que está muy bien recepcionado por, por la gente y bueno, claro que está claro que tú lo ves desde dentro y no te impacta tanto como en el resto, pero yo creo que si hubieses estado desde fuera yo creo que este disco te hubiese llegado casi a la altura del Human Equation, Pues seguro que sí, seguro que sí, porque es discazo y las cosas como son, ¿sabes? Eh, sí que la gente estaba esperando algo más de vuelta a lo que era el Iron estándar eh, después del, del Theory of Everything y yo creo que, que dio en el clavo Arjen, eso está clarísimo eh, aunque con lo que decíamos antes un poco de estructura de temas eh, diferente eh, no tan extrema como en el Theory of Everything Pero tampoco igual que, que el Human Equation o el 01. Y yo creo que es, en este momento, Kike ya, eh, digamos que ha echado a la máquina a andar y ya anda sola. Mm. Y, y hace falta, la gente pide más, ¿sabes? Claro. Pide más. Y, y como tú bien dices, eh, incluso siendo eh, vendiendo los discos en un formato que es más caro y tal, consigue. Eh, consigue estar ahí arriba en, en las listas y tal pero no solo no sólo por el cuidado que pone en, en las ediciones y tal sino porque yo creo que y eso es algo que, que solo lo he visto a él hacerlo de, de esa forma es porque eh, el tío coge y, y te pone un montonazo de material te pone un montonazo de entrevistas el tío se toma su tiempo eh, para recopilar Eh, experiencias de la grabación del disco, eh, cuenta la historieta a él, o sea, eso es eso es algo que, que no hace nadie más, creo yo, o que no hacía nadie más hasta que lo empezó a hacer él. Y, y eso, eso yo creo que es algo que también le ayuda a tener ese, ese éxito y algo que también es un incentivo para que la gente compre sus discos, eh, aun a sabiendas de que, de que son más caros que las ediciones normales de otros grupos. Claro, él llega a ser número uno en Holanda Yo creo que en Holanda Pocos músicos hay tan valorados Como, como Arjen Lucasen En este momento Lucassen es el rey Midas en Holanda Están todos deseando trabajar con él Deseando hacer cosas con él También, bueno, me da la sensación De que mmm, Él como músico Ya las miras que tiene con Aireón Y con sus proyectos en general Son diferentes Yo creo que su manera de pensar también ha cambiado. Creo que va a ofrecer mucho más lo que la gente le pide, en el sentido de que lo lleven más a directo, que empiece a recorrer un poquito el mundo de alguna manera, que forme parte ya de, de la vida de, del mundo en conciertos, apareciendo puntualmente, eso lo veremos más adelante. Pero bueno, para terminar un poquito hablando de este disco... Vamos a terminar con el Run Apocalypse Run, ese tema que yo te digo que hace que nos parezca que esta obra pues tiene mucha semejanza con los proyectos de, de Star Wars. Y yo creo que, hablando un poco eh, de lo que es el disco en sí, eh, yo creo que va a ser un poquito el reflejo de lo que va a sacar más adelante mmm, como Aireón. Yo creo que se va a centrar mucho más en el proyecto Aireón. No creo que empiece... Hacer proyectos diferentes Como ha hecho hasta ahora eh, Con Stream of Passion, con Gentle Storm Con eh, Machine. Aunque él tiene intención tiene intención De trabajar más adelante con Gil Machine. Siempre ha dicho que no es necesario Que Gil Machine vuelva con los mismos miembros Él siempre ha dicho que puede Tener variaciones Pero no te da la sensación De que nos va a espaciar Mucho más los trabajos Y que vamos a ver en estudio Mucho más no como antes, no que cada dos tres años teníamos algo de él, ¿no te da la sensación de que esto de haber editado trabajos en directo nos va a hacer que Aireón aparezca mucho más a la larga? Yo creo que sí, Quique y, y esto desde el punto de vista de negocio, influye en todo ¿sabes? Eh, tú coges eh, y dices, vale, he hecho dos directos grandes y una obra de teatro grande, ha tenido súper buena recepción Ahora eh, saco The Source, que va en un rollo mucho más lo que sería Star One musicalmente y tal. Eh, y ahora qué hacemos, ¿sabes? Ahora qué hacemos, ¿qué hago? Como, como músico y como, y como hombre de negocios también, ¿sabes? Pues lo que tiene sentido para mí es lo que has dicho tú, que es primero que los discos de Iron o de cualquier proyecto que haga estén más espaciados. De hecho, ahora está trabajando en algo. Vi en el Facebook que ha sacado, ha anunciado algo, que algo está haciendo, pero es misterioso. Pero en fin. Um, primero, los discos más espaciados. Y segundo, que sean más parecidos musicalmente al The Source. Pero más que nada por el mero hecho de que los discos que saque eh, alguien de ahora en adelante tienen que ser eh, más tocables en directo de lo que es el Electric Castle, por ejemplo. ¿Sabes? Correcto. Eso es eh, de, de lógica, básicamente, si él quiere continuar en este, en este negocio y teniendo éxito en este negocio. Al estar los discos más espaciados, ¿qué es lo que hace? Hace que, mientras tanto, rellena con, con conciertos, con apariciones en directo y tal, aunque no esté él, claro. que se pueda traer a, a unos cuantos cantantes y tal. Eso es lo que tiene sentido desde el punto de vista de negocio y, y lo menciono más que nada para... para justificar lo que creo eh, que, que va la dirección que creo que va a tomar él también en, en lo cual en, en lo que viene siendo estilo y tal correcto. que se eh, que coincide básicamente con lo que has dicho tú que se va a parecer todo más a, al source del sonido y, y que los discos van a estar más espaciados correcto bueno pues vamos a escuchar este run Apocalypse Run que me parece una auténtica maravilla y Bueno, José, luego de suanar este tema vamos a hablar con Francisco Javier Herrero de Tenerife que nos contará un poco su experiencia de ver en directo, conocer músicos de, de Aireón, de Lucasen en general eh, en una pequeña entrevista y que nos cuente un poco su experiencia antes de que tú y yo, José, pasemos a los dos últimos trabajos editados de Aireón en directo que ya lo haremos para finalizar el programa. Así que, tras escuchar esto, vendrá eh, Francisco Javier y nos vemos luego, José. Me parece genial. Tengo muchas ganas de escuchar a Francisco Javier también. Pues bueno, vamos a escuchar a Francisco Javier y hasta luego, chavales.